Espacio en Blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. y siete, una y siete en las Islas Canarias, es el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional de España. A partir de ahora comienzan tres horas dedicadas a esos mundos que solo aquí, en el Espacio en Blanco, podrán escuchar. Y al comienzo los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa como cada semana. Es un placer comprobar que cada día somos más y más la gente que nos reunimos en torno a estas dos citas aquí en Radio Nacional de España. Saludos a toda la gente de la noche, a los camioneros, los médicos y enfermeros, la gente que trabaja en hospitales, a los taxistas, conductores, vigilantes, cuerpos de seguridad, a toda esa gente que está trabajando ahora y a todos aquellos que por placer nos están sintonizando. Entre todos vamos a llenar este espacio en blanco de hoy. Una cita, la de hoy, que como ya adelantábamos, nos trae un programa con tres horas de duración. Ya saben que a las tres se atrasa la hora y vuelven a ser las dos por eso del cambio de hora de invierno. Así que prepárense, prepárense para disfrutar de una hora más de este espacio en blanco. Y para esta ocasión les hemos preparado estos temas. Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Estoy fenomenal porque esta noche nos esperan tres horas apasionantes. Y adelantamos ya los temas. Comenzaremos hablando de la Biblia, de la Biblia y de algunos libros sagrados. Viajaremos hasta los orígenes de la religión católica de la mano de un catedrático de la Universidad Española experto en estos temas. Un viejo amigo que nos va a contar un montón de historias, y que por fin vuelve al Espacio en Blanco. Y María José cascante que, que se enfada conmigo porque hago ruidos, no hago más ruido lo siento ¿Qué más temas tenemos? Después entraremos en contacto con el mundo del más allá Y para eso nos iremos al encuentro de esa médium que dice hablar con los espíritus eh... Iba a decir que ella estaba en Alicante, la estamos persiguiendo seguramente la semana que viene esté en Madrid con nosotros, hoy vamos a conectar con ella en Alicante que está haciendo una gira por toda España Pero ahora más además, tenemos más temas Llegaremos a la tercera hora de este programa especial de larga duración y entonces nos adentraremos en una de las dos noches mágicas del año. La primera es San Juan y la segunda la que llega la semana que viene, la noche de todos los santos o como se la conoce en Estados Unidos, la noche de Halloween. Un nombre que parece que no te gusta a mí, demasiado. A mí no me gusta mucho ¿no? porque ya tenemos nuestro propio hombre en España y además esta noche vamos a dar algunas claves a nuestros oyentes de cuál es realmente el origen de esa fiesta, no tiene nada que ver con Halloween, tiene otros orígenes, se lo vamos a contar aquí. Así es, conoceremos su origen y también sus ritos. Y esta noche, mucha atención, porque en los últimos minutos del programa estará con nosotros una vidente atendiendo a todas las consultas que le quieran hacer nuestros oyentes. Ella simplemente traerá sus cartas y bastará con marcar eh, nuestro número de teléfono, el 900-137-137-137 formular la pregunta y ella responderá con la ayuda de las cartas al instante y en directo. Las líneas ya están abiertas. Recordar también que tenemos un correo electrónico espacioenblanco arroba rtve.es donde recibimos al instante todos los correos que nos quieran enviar nuestros oyentes y también recordar que tenemos una página web, la página del espacio en blanco www.espacioenblanco.es donde eh, se pueden descargar todos nuestros programas. esos son las primeras informaciones. Recordar el teléfono 900 137, 137 Tenemos también concurso hoy, tenemos 5 libros para regalar Así es, hoy sortearemos 5 libros Entre todas las llamadas Que nos hagan nuestros oyentes al programa Un libro de Patricia hervías La sangre del Grial Así que también hay concurso esta noche Pueden participar, 900, 137, 137 Y estos son las primeras Informaciones, ahí van los primeros datos Del programa que queremos compartir con todos ustedes hoy <risa> ¿Cuántos misterios encierra la Biblia? Difícil de decirlo porque hasta la fecha nadie lo ha dicho y si se sabe, está muy bien oculto Se deduce con bastante certeza que el Vaticano es depositario de muchos secretos pero no lo revela ¿Por qué? Los famosos manuscritos del Mar Muerto todavía siguen siendo un secreto La pregunta es ¿Por qué no se revelan? Y otra, ¿a qué teme la Iglesia Católica? Recientemente, el Papa Juan Pablo II pidió perdón. Repito otra, espera. ejemplo, la Inquisición. Esa es una actitud loable y, por cierto, histórica. Pero es tan solo la punta del ovillo. Hay muchas más cosas ocultas. Hay mucho más por lo que pedir perdón. Esta noche queremos hablarles de la Iglesia Católica y de sus Escrituras Santas. De cuánto nos han ocultado, cambiado, adaptado para crear una religión. Queremos averiguar qué hay de cierto, de histórico, en todo lo que se nos cuenta en la Biblia y en otros textos sagrados. Y para ello... Hemos invitado a una persona que conoce muy bien estos textos sagrados. En su compañía intentaremos dar luz a uno de los misterios mejor guardados de la historia. Ahí están esos primeros datos, se nos colaban algunas algunas interferencias. Don Antonio Piñero, gusta usted, qué placer volver a tenerte en el programa, Antonio. Pues yo también, después de mucho tiempo. Qué placer. Eh, déjame que te presente. ¿Eres catedrático de, espera que lo lea, filología griega o neotestamentaria? ¿Eso de neotestamentaria qué es? Pues quiere decir que es una filología que se ocupa del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Porque, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, uh -huh. se ha transmitido en griego. Y como en la facultad lo que hacemos es lengua y, y literatura griega, pues estudiamos el Nuevo Testamento desde el punto de vista de la facultad, que es historia. Eh, eres autor, entre otros muchos. Acabas de sacar un libro que se llama La Biblia, rechazada por la Iglesia. Había otro libro, Herodes el Grande y Jesús la vida oculta, entre otros cuantos libros, aparte de los trabajos que te haces en la universidad. Eh, de repente saltaste a los medios... Eh, Yo creo que eres una de las personas que más sabe de todo esto y que por lo menos habla de la historia de Jesús, de lo cuentan las Escrituras, con más fundamento, porque la mayoría de la gente habla de lo que sacamos. Me incluyo en Internet y ya creemos que sabemos algo. Sin embargo, tú te lo llevas currando unos cuantos años y encima lo enseñas en la universidad. Bueno, pues llevo 38 años y quizás un poquito más también estudiando esto, pero yo siempre he dicho una cosa, yo soy un tuerto. En un, un, tu... país, un tuerto oh. en un país de ciegos porque eso no se acaba nunca no se acaba nunca. ¿hay tanto que aprender, tanto que leer? primero que tienes que estudiar un montón de lenguas bueno, sí. antiguas tienes que estudiar latín, griego, hebreo, árabe, tienes que estudiar, si puedes otras lenguas medio orientales y luego los textos mmm, son muchos muchos libros solo pues fíjate la Biblia lo gorda que es sí. pon 65 obras del Antiguo Testamento pon unos 150 apócrifos pon luego todo lo que ha producido el cristianismo en el siglo II y III es decir, te puedes pasar la vida entera y a lo mejor rascas solo por arriba Yo quiero decir a nuestros oyentes que hoy vamos a hablar de un montón de cosas, a veces críticas con la Iglesia Católica, pero lo hacemos desde el respeto más absoluto en las creencias de la gente, de las personas, y sobre todo porque hemos recuperado un montón de preguntas, de temas que querían hacer oyentes, aprovechando que está tu presencia aquí, enfocados un poco alrededor de Jesucristo, la Biblia y la Iglesia. ¿Te parece? A mí me parece espléndido. Empezamos. La Iglesia tiene Bien. mucho por qué pedir perdón, como decíamos en esa introducción. si es decir, ha hecho... Muchas cosas. De hecho, las grandes batallas han sido protagonizadas por religiones y nuestra iglesia ha tenido parte, no sé si de cuándo ha intervenido en ellas. Sí, eso es totalmente verdad porque la, la iglesia que pretende y es una institución religiosa al mismo tiempo es una institución humana y una institución que lleva 20 siglos y también es una institución de control y de poder como toda institución humana Y a lo largo de 20 siglos hay un montón de éxitos, pero también un montón de fracaso. Efectivamente, hay que pedir perdón, pero también hay otros aspectos buenos. En algunos concilios, no sé si era el de Nicea, es cuando se montan las bases para montar una, una determinada religión, ¿no? No. No, ¿cuál era? Éfeso. No, no, no, es que eso es también un mito que... Un mito. que... Déjame, déjame que desarrolle la pregunta y luego tú, eh, en un momento determinado de la historia, no sé cuál que tú nos vas a aclarar ahora, parece que sacan determinados dogmas y dicen, por bueno, la Virgen era Virgen, eh, existe la Trinidad, se montan una, una estructura para hacer una religión. No sé cuándo fue. ¿Cuándo fue, según tú? Si es que es un mito eso. Yo, yo creo que es un mito porque la religión cristiana, si algo tienes, es que es un fenómeno dinámico, es decir, que se mueve, que es como una rueda que va dando vueltas. Y todo eso que dice, lo he oído muchas veces, ¿eh? que yo ya soy, soy viejo. Peinamos ganas, sí. sí y, y por lo tanto lo he oído mil veces en conferencias y todo esto y tal, y la gente opina, que yo creo que siguiendo la estela de algunas publicaciones por ahí, que en el 325, que fue la fecha del concilio de Nicea, Nicea. pero que no tenemos las actas, solo tenemos algunos decretos, dice que allí se montó todo. A mí me parece que eso es una ignorancia de lo que es el cristianismo. Como decía antes, el cristianismo como una rueda. El cristianismo empieza como una rama herética, hereje, de los, del judaísmo, de los judíos, y además en Jerusalén, y poco a poco se va desviando de su religión madre. Pero eso es un fenómeno tan lento, tan lento, tan lento, que una desviación, digamos, tajante, no se hace sino hasta... 70 años aproximadamente después de la muerte de Jesús. ¿Y sabes por qué? No. Pues porque fracasa la misión de los primeros seguidores de Jesús. A sus colegas, a sus connacionales tratan de convencerles de que Jesús es el Mesías que ha venido ya. Los judíos se ríen. Y cuando ya se han hartado de, digamos, de predicarles a sus connacionales los judíos, que Jesús es el Mesías, un poco se aburren y dice se acabó, ahora nos dirigimos a otros que nos escuchen y se dirigen a los paganos del imperio. Y ahí, ahí empiezan a entrar dentro del grupo de cristianos gente que viene de otras religiones. Y con otras religiones y con otra lengua entran otras mentalidades. Pues ve... Durante 50, 60, 70 años, que es el momento en que se escriben los evangelios y escribe Pablo también sus cartas. ¿Sabes lo que pasa? Que al final se da un proceso de que ese Mesías se transforma en Dios. Y los judíos, en torno al año 100, dicen, hasta aquí hemos llegado. Y en ese momento en que los cristianos afirman ya rotundamente que Jesús es Dios, los judíos lo consideran una blasfemia y los expulsan de la sinagoga en ese momento en ese momento es cuando la iglesia empieza a andar Pero han pasado 70 años esta noche, desde el respeto, insisto vamos a tratar de dar, aclarar algunos temas que nos han pedido los propios oyentes una última pregunta antes de pasar a cosas más concretas de alguna manera la iglesia ha cogido textos que estaban escritos, los ha montado, manipulado no sé cómo decirlo, estructurado para montar una fe, una determinada fe que a yo les interesaba? Bueno, en parte sí y en parte no. Yo diría que es un proceso espontáneo. Es decir, cuando tú eres un, estás totalmente convencido de una idea y, y los primeros cristianos daban la vida por esa idea, pues tú te montas sin querer los escritos necesarios para defender esa idea. Pero eso pasa con la Iglesia y pasa con cualquier cosa. Uh -huh. O sea, que no se puede decir que los primeros cristianos andaban por ahí montando algo para, a su vez, prepararse una religión, porque no tiene sentido. Porque es que entonces, ¿para, para qué les iban a perseguir luego? ¿Cómo iban a, ¿De dónde iban a, Si era un montaje, ¿de dónde iban a sacar las fuerzas para enfrentarse a un montón de persecuciones? Yo creo que enfocarlo de otro modo. Ya, yeah. pero has dicho que eran primeros cristianos que no conocieron a Jesucristo, porque se empezó a montar 70 años después. Bien, lo que he dicho es que esos primeros seguidores de Jesús sí conocieron, pero realmente cuando se va montando la teología cristiana es muy lentamente y sobre todo por gente que tiene razón, no conoció a Jesús y son los que nosotros llamamos hoy los evangelistas, algunos perdidos y van de en torno al año 50 al 100. ...y Jesús murió en el 30 aproximadamente... Uh -huh. ...se empieza, como tú dices... ...a montar las cosas 20 años después... ...pero yo insisto, yo creo que no es un montaje... ...yo soy un escéptico... ...soy muy radical y no soy creyente... ...pero ante todo soy historiador... ...no eres creyente... ...yo no lo soy... ...pero soy muy respetuoso... Entonces, sí que tengo que presentar el punto de vista histórico y en la facultad no enseñamos eso, te lo aseguro, Miguel. Dos y veintidós, uno y en las Islas Canarias. Desde el respeto vamos a intentar aclarar con este invitado de excepción y de lujo que tenemos hoy, Antonio Piñero, datos. Seguramente eres la persona que más sabe en España, seguro, no sé si en Europa de todo esto, y vamos a aprovecharnos de ti, ¿vale? Porque, Pero, por bueno, la vista que nos une desde hace tantos años 900, 100, lo cual es un placer para mí y un honor 937, 137 en nuestro teléfono por si quieren preguntar ahí va la primera introducción que nos va a volver a meter de lleno en este asunto todo el mundo ya sean creyentes o ateos cree saber qué se dice en la Biblia Aunque lo cierto es que prácticamente nadie la ha leído directamente. Lo que suponemos que está escrito en la Biblia, lo conocemos porque la Iglesia nos lo ha repetido de una forma determinada durante siglos. Pero la realidad de la figura de Jesús y su mensaje es prácticamente opuesta a la dada por el catecismo católico. Muchas de las cosas que se dan como palabra de Dios han sido manipuladas, adaptadas y controladas por los primeros padres de la Iglesia con la idea fundamental de crear una religión. Veamos algunas de estas verdades a medias. Moisés no es el autor de ninguno de los cinco libros básicos de la Biblia. Los libros de los profetas fueron redactados por otros y las profecías, o no eran tales o fueron incluidas una vez sucedidos los hechos anunciados. La imagen del dios judeocristiano actual fue creada por Esdras. Tres de los cuatro evangelios no son obras de apóstoles, sino de autores que jamás conocieron a Jesús. Los evangelios escritos en fechas y regiones distintas se contradicen en casi todo lo fundamental la mitad de las influyentes epístolas de San Pablo no fueron escritas por él muchos se preguntan si realmente estas son las palabras de Dios nuestro invitado tiene algunas respuestas escuchemos estaba observando, observando Antonio Piñero, nuestro invitado a ver cómo iba reaccionando a todas las cosas que estábamos diciendo Moisés no es el autor de ninguno de los cinco libros básicos de la Biblia, como decimos aquí. Bueno, lo que habéis dicho, eso lo enseño yo en la universidad, es decir, que fundamentalmente es verdad. ¿No te llaman herético? Sí, pero mi perspectiva no es quizás lo que se dice al principio como si fuera una manipulación ahora mismo consciente. Si eso, lo que habéis dicho, lo saben, yo creo que todos los que enseñan la Biblia perfectamente. ¿Tú crees? Yo creo que sí. En todas las universidades, incluso católicas, se dice eso que habéis dicho. Y yo lo digo también, porque lo que habéis dicho es verdad. Pero, sin embargo, sin embargo, digamos, el, el, la atmósfera de lo que habéis rodeado, yo creo que distorsiona un poco lo que es la verdad. Por ejemplo, habéis dicho, Moisés no escribió. Yo te diría, es que Moisés a lo mejor probablemente no existió nunca. Es probablemente un mito, ¿Sí? un mito casi seguro, pero eso lo enseñamos en la facultad tan tranquilos. Entonces dirás tú, bueno, entonces ¿en qué creer? ¿En qué creer? Bueno, pues eh, creemos en que a través de los mitos y que a través de una literatura que de alguna manera, dice la Iglesia, ¿eh? repito que yo soy un filólogo, yo soy un historiador, yo hago solamente historia de las ideas. Entonces me pongo en la posición del creyente y el creyente dice, yo creo que Dios me habla a través de esa literatura que en parte es mítica. Sí. Y yo como historiador le digo, pues bien, Ahora, tú tienes que aceptar que es un mito. O sea, que, repito, lo que habéis dicho es verdad. Ya, lo que pasa, Antonio, es que la mayoría de en la iglesia se dice que esto es la palabra de Dios. Y hay que creerlo porque ahí está escrito, son las palabras de Dios. Yo creo que ahí es donde está, entre comillas, el engaño, porque no tiene nada que ver con la palabra de Dios, ¿no? Bueno, sería un engaño, yo creo que la inmensa mayoría de los de la iglesia que dicen esto es la palabra de Dios se lo creen. Yeah. otra cosa es que los que estamos estudiando esto desde el punto de vista histórico digamos, bueno, pues a mí no me convence, como es por ejemplo mi caso, pero en líneas generales yo postulo en principio la buena voluntad de quien dice que eso es la palabra de Dios en algún sitio decíamos que era eh, la imagen de Dios este Dios que nos muestra la iglesia católica fue creado por Esdras basado en otros mitos, ¿es cierto? para mí no, no, no. Ciertamente no. Esdras es en torno al siglo V y realmente es uno de los judíos que viene del exilio de Babilonia. Cuando lo que sí es verdad, lo que hay de verdad es, es que realmente la religión judía es en ese exilio que no dura más de 70 años cuando recogen todas las tradiciones del pueblo y en ese momento las empiezan a escribir. Alguno dirá, ¿cómo es que me dicen que esos son leyendas del siglo XII, XIII, o historias de Moisés y del faraón y rancés y tal. Bueno, pues ahí es verdad, ahí es verdad. Esas historias son historias de un pueblo que luego se ponen por escrito de una manera definitiva 700, 800, 900 años más tarde. Pero no lo inventa Esdras. Yeah. El pueblo judío es un pueblo literario. Es decir, vive y el cristiano hereda de los judíos vive del mito, de la literatura y de las ideas religiosas que se plasman en historias literarias que una parte es verdad y otra parte no lo es eh, ¿Cómo empezaría la historia? esa historia de, de la religión católica con datos desde el punto de vista histórico que tú controlas, ¿cómo fue? De... Bueno, pues la religión católica tiene, eh, tiene un fundador que no es Jesús yo enseño en la facultad que eh, Jesús es el primer impulso la base, es decir, si no existe la persona de Jesús, no hay cristianismo, si no existe Jesús como Cristo, es decir, como Mesías, no hay cristianismo ahora, él era un judío la cosa está que después impactó de tal manera a sus seguidores, que ellos estaban totalmente convencidos de que había resucitado, a partir de esa fe en la resurrección y a partir de que tenían que explicar cómo puede el Mesías morir en la cruz entonces es cuando empiezan a repensar la figura de Jesús Y lo que yo les digo a los alumnos es, el cristianismo es reinterpretar, repensar a Jesús. Y a partir de esa reinterpretación vienen un montón de cosas que probablemente no corresponden al Jesús de la historia. Y en eso también tenéis razón, pero creo que hay que enfocarlo desde una perspectiva, digamos, no sensacionalista. Trataremos eh, 2 y 29, 1 y 29 en las Islas Canarias, este es el espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Por si quieren preguntarnos, 900-137-137. Eh, decían también en alguna parte Y bueno, esto parece que es un hecho histórico Que tres, por lo menos, de los evangelistas No conocieron a Jesús Y se escribió la historia acerca de Jesús Muchos años después de su muerte Es decir, que a lo mejor ni siquiera había recuerdos Y a lo mejor era, bueno, una leyenda O se lo inventaron, no vete a saber Yo no me acuerdo lo que hice ayer Si me pongo a escribirlo Y me parece que a ti te pasa igual Porque me lo acabas de decir nos había salido en el que estábamos Si empezamos a escribir lo que hicimos ayer La que montaríamos Bien También es verdad en parte, Miguel También es verdad el primer evangelio se escribe probablemente que es el evangelio de Marcos en el 71, pero lo que no estoy seguro es de lo que tú dices, es que no nos acordamos de nada. Ahí hay un montón de datos históricos que pertenecen a una tradición oral que estoy convencido que empieza a formarse en el momento en que muere Jesús. Es decir, que entre el 30 y el 70, que hay 40 años, hay no 40 años de olvido, es que Estamos en el pueblo judío, estamos en un pueblo religioso, un pueblo que está memorizando todo el rato. No digo que toda la memoria sea verdad, pero ciertamente que hay una tradición oral, y fíjate, en esa tradición oral van un montón de cosas que luego le van a molestar a la Iglesia en el siglo II. Luego, si le molestan y son difíciles de tragar, es que se les impusieron como verdad. Mm -hmm. Así que no es lícito decir, eh, estos individuos se lo montaron porque yo no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo del día que hoy, pero sí que me acuerdo de hace 30 o 40 años de un montón de historias. Era por meterme un poco contigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo siguió surgiendo la historia de Jesucristo? ¿Para que venía de los esenios? ¿Era una rama mmm, políticamente incorrecta de los no. judíos? No, eso tampoco es no, cierto. No, no. ¿Tú sabes? No, no, no, no. Probablemente el Jesús de la historia era un fariseo. Cosa que a la gente le sorprenderá. Pero no nos ponen los evangelios, sobre todo el de Mateo, que Jesús y los fariseos estaban peleados a mm -hmm. muerte pues estaban peleados a muerte como un montón de fariseos de la época. Y si alguien le parece que es muy fuerte que yo diga que Jesús es fariseo, yo le diría, bueno, pues era filo, amigo de filo fariseo. Y un fariseo que estaba en Galilea, a doscientos o ciento y pico kilómetros de Jerusalén y que tenía otra me, otra mentalidad. Disculpa, me dicen que claro es que eso, eso de los fariseos. ¿Era un grupo político? ¿Era una raza? ¿Era que son los fariseos? Los fariseos son una de las sectas judías del momento en que vive Jesús que se caracterizaban por un respeto tremendo por la ley de Moisés por creer que el hombre está compuesto de cuerpo y alma por creer que existe la otra vida, la resurrección y que Dios si no hace justicia aquí la hace en, el, en la otra vida y por eh, transmitir una tradición de los padres que decían ellos de los antepasados que explicaba la Biblia acomodándolo al momento presente yo creo que Jesús era uno de esos ¿Y qué pinta el apóstol que lo bautizó anterior? ¿Cuál? ¿Tú te refieres a Juan Bautista? Juan Bautista. Bueno, pues Juan Bautista, en mi opinión, e, e históricamente me parece, es el maestro de Jesús. Ahí sí que la Iglesia, más tarde, cuando piensa que Jesús es Dios, cambia la relación de maestro y discípulo. Maestro Juan Bautista, discípulo Jesús, maestro que bautiza... Alguien que viene a ser bautizado para el perdón de los pecados, es decir, un ser humano, luego lo cambia cuando ya cree, totalmente convencida de que Jesús es Dios, presenta a Juan Bautista como el precursor. Es decir, que de maestro lo baja a una posición inferior y Jesús, de discípulo, lo sube al que viene después, al Mesías, que es anterior. Bien, eso es verdad que se da, pero también lo admite todo el mundo tan tranquilo. Es decir, que ahí hay una inversión. ...hay una inversión clara... ...hasta cierto punto lo que a mí... ...me cuesta comprender y a ti también es... ...como por ejemplo... ...un teólogo católico o protestante... ...que en la universidad enseña eso... ...y lo enseña tan tranquilo... ...porque luego sigue creyendo... ...eso es una pregunta que yo me hago... ...yo ahí no tengo respuesta... ...yo digo... ...seamos consecuentes... ...si tú enseñas que aquí ha habido una inversión... ...basta solamente... ...eso... ...para que ya no te puedas fiar totalmente de los evangelios... ...y si no te puedes fiar de los evangelios... ...¿dónde montas tu fe? Esa es una pregunta que no se suele responder... ...y que yo se la planteo a la gente... ...y dicen, bueno, pues es que una cosa es... ...lo que tú enseñas, la historia... ...y otra cosa es la palabra de Dios... ...que vive aquí y tal... ...mira, a mí eso me parece un poco de... ...música celestial con todo respeto... ...y no logro comprenderlo... ...si, si uno lo ve desde el punto de vista de historia... Tiene que sacar las consecuencias. Ya. Jesucristo, no sé si preguntarte, eso después, hizo milagros. Eso está comprobado históricamente, esos milagros que se re re reflejan en la Biblia. También me lo han preguntado muchas veces. Yo estoy convencido que ese personaje es como otros personajes del mundo judío, que era un exorcista y un sanador. ¿Tú no has visto sanaciones? A mí me han hecho un milagro. Uh -huh. Yo tenía una artrosis tremenda yo lo he dicho muchas veces. A mí me vino una señora y me estuvo con, con su mano puesta sobre mío, sobre mi hombro yo no podía ni tirar, tenía unos dolores de, de un cabo, de, de un pequeño barco que tenía yo entonces. Y esta señora me curó hasta hoy, hizo un milagro conmigo. Jesucristo es de ese estilo, Jesús. Vamos, hay otras figuras a lo largo de la historia, y, y las hay hoy, que tienen unos poderes especiales y en todo aquello relacionado con la fe son capaces de sacar de la persona que está enfrente vamos, lo, lo que no ni siquiera sabemos, así que yo estoy convencido de que él expulsaba demonios así lo creía, y era un sanador totalmente convencido, ¿sabes por qué? porque lo aceptan hasta sus propios enemigos ¿él estaba relacionado con los esenios o no tiene nada que ver? verás, el judaísmo de la época es como un árbol muy grande tan grande, tan grande que es un tronco como, pues, como un pino que no podamos abrazar tú y yo ese, ese gran tronco tiene un montón de ramas una rama era la de los esenios, otra era la de los fariseos, otra rama era la de los saduceos, que no creían ni en la resurrección ni nada. Otra rama era la de los celotas. ¿Cómo nos vamos a extrañar que ramas que salen de un mismo tronco tengan tantos parecidos? Ahora, yo digo, Jesús, que andaba con gente que eran pecadores y todo eso, no puede ser un esenio, porque los esenios y si algo tenían es que no admitían el contacto con otra persona que fuera impura culturalmente y Jesús andaba, eso de la pureza cultural le importaba menos a un galileo y hay quien dice también, bueno hay una etapa de la vida de Jesús de los 12 a los 30 años que está desaparecido, ¿dónde está? está en la India como algunos cuentan se dedica a viajar y a contactar con maestros para Uh, bueno, tú has sido muy generoso, has dicho de los 12 o 30 años, yo diría desde que nació hasta los 30 años no sabemos nada de él. ¿No hay datos hasta los 12? No, ¿En la ¿En la escritura? No, no, no, no, los datos que hay, precisamente ahí, también lo enseñamos en la facultad, que son los, primer, los dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo y los dos primeros capítulos de Lucas, están llenos de contradicciones, como también habéis dicho, uh -huh. y yo creo que son muy legendarios. Estoy totalmente convencido que también la Iglesia Católica acepta que esos capítulos son legendarios. Es decir, mi opinión es absolutamente seguro, seguro, seguro, seguro, sabemos muy poco hasta los 30 años del personaje. Y eso leyendo críticamente y sacando conclusiones entre líneas. Hmm. he escrito un libro. Sí, eh, lo vamos a presentar dentro de un poquito. Para eso. ¿Qué? Además, súper necesario. No se sabe, entonces, ¿no hay datos históricos que pudiera estar en la India o que pudiera estar en algún otro sitio? No hay... Yo, personalmente, no lo creo, porque es sumamente improbable que este judío, que es Jesús, Jesús, dijo un colega mío de hace 100 años, dice, nunca fue un cristiano, siempre fue un judío. Fíjate, Jesús nunca fue un cristiano, siempre fue un judío. Entonces, es sumamente extraño que un judío religioso absolutamente convencido de la ley de Moisés, de su religión, que es todo eso, es sumamente extraño que fuera a la India. Eso es propio de los griegos. Los griegos sí decían, nuestra nuestra creencia en un montón de cosas viene de esos filósofos desnudos, como llamaban así a los brahmanes. Y los griegos se jactaban, aunque muchas veces uno ve a los griegos y dice, bueno, esto es todo griego. Pero es muy extraño. La influencia de la India vino antes de que naciera Jesús y transformó toda la religión yo judía, yo no creo que Jesús tuviera que ir a la India para tener ideas indias o si quieres iráneas o indoiráneas dentro de su religión, Esa vienen desde mucho antes, porque los judíos, no se puede olvidar fueron una provincia del imperio persa durante más de dos siglos, y ellos estimaban la religión indoiránea Eh, Jesucristo cuando ya se presenta su vida pública con 30 años parece que es una especie de revolucionario que va en contra del poder establecido se convierte en una especie de enemigo de los judíos y de los romanos también por eso lo... ¿no es así? No. me lo explique por favor no, a mí me parece que eso es uno de los mitos uno de los mitos que tiene el cristianismo es nosotros tenemos una religión que supera al judaísmo por lo tanto nuestro fundador que ya dije antes que es más un impulsor y una base el fundador del cristianismo son muchos, entre otros, pues Pablo o el evangelista Mateo. Jesús no es más que un judío. Y uno de los mitos que tiene el cristianismo es, este judaísmo rompió con su religión. Pues yo siempre he dicho, y lo he escrito, si los evangelistas se esforzaron por presentar a un Jesús que rompió con su religión, hicieron muy mal su trabajo. Porque los evangelios quedan mil historias que prueban que este Jesús jamás rompió con el judaísmo. ¿Y por qué entonces esa aparente animadversión hacia los judíos, por qué le condenan, por qué le crucifican? ¿Todo eso por qué? Eso es... Era un revolucionario en su tiempo. Hombre, en parte sí. que iba a ser el rey de reyes, ¿no? y... en parte sí, en el sentido de que eh, todo mensaje profundamente religioso en el Israel del siglo I es totalmente revolucionario. Piensa tú, por ejemplo, en Khomeini cuando estaba en París. ¿Qué predicaba ese hombre? Pues predicaba solamente el Corán, la religión de la Fíjate qué consecuencias políticas tuvo en, en cuanto fue Irán. Cayó el Sharon a los extranjeros y se montó todo. Es que en algunos momentos de la historia un mensaje puramente religioso tiene un impacto político tremendo. Y a Jesús le pasaba lo mismo. Era un hombre con un mensaje totalmente religioso. Pero el impacto político de predicar un reino de Dios donde no cabe ni... Herodes Antipas, donde no cabe el emperador Tiberio, donde no cabe Poncio Pilato eso tiene un impacto político que si yo soy Poncio Pilato me cargo a Jesús claro, está claro yo hubiera obrado igual ahora, cuando se escriben los evangelios sobre todo Mateo, hay una pelea tremenda entre los judíos y los seguidores de Jesús, no es extraño que se exageren las tintas yo sí también afirmo, eso que tú decías también es verdad Miguel porque el gran antijudaísmo Sí que tiene su origen en los evangelios. Y ahí sí que la iglesia católica empezaba a pedir perdón ahora. Vamos un poquito más atrás. Eh, la Biblia representa a un dios, ya ve, que la verdad que de bueno tiene poco porque machaca a sus enemigos, machaca a los amigos, pide cosas tremendas, mata a tu hijo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos sacar una idea de un dios bondadoso con semejante personaje que además lo dice la propia Biblia? Pues tienes toda la razón. Ese es uno de los grandes problemas que ha tenido el cristianismo al principio. El Dios que presenta el Antiguo Testamento es terrible. Mm. Y hay muchos libros sobre eso. Ahora, Jesús parece como si se olvidara de ese Dios porque han pasado muchos siglos y dentro del mismo judaísmo eh, y el judaísmo de Jesús se ha ido decantando esa figura, se le ha quitado todas esas, digamos, maldades de ese Dios y se ha transformado en un Dios distinto. Eso también se estudia. Y los primeros cristianos tienen en la práctica un olvido muy grande del Antiguo Testamento precisamente por lo que tú dices porque ese Dios del Antiguo Testamento no era el suyo. Claro, eso también enfrenta a los judíos y a los cristianos. Pero el Dios, el Dios de los judíos es tan terrible que hay una rama dentro de los cristianos que se llaman los marcionitas que toman la cosa en serio, cogen el Antiguo Testamento, lo quitan de la Biblia, lo condenan a la hoguera y dicen, "Aquí empezamos de nuevo. Ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios falso." La iglesia no estuvo totalmente de acuerdo y a ese hereje también lo declaró hereje, pero en el fondo, en el fondo sí sabía que el Dios del Antiguo Testamento tiene muchos problemas. Uh -huh. Eh, ...parten un montón de escrituras de un tronco común y forman varias religiones. ¿En qué momento se separan los judíos de los, de los cristianos e incluso eh, los islámicos que vienen un poco después? Por, y además, ¿por qué esa separación? Si sí. estamos hablando del mismo Dios, ¿por qué tantas diferencias? Sí, pues porque la visión que se tiene de Dios y la visión que se tiene de sus preceptos... ...y sobre todo en concreto judaísmo y cristianismo, que es lo que nos interesa, mm. creo que lo dije antes... Los judíos y cristianos se separan cuando los cristianos proclaman ya públicamente, sobre todo con el Evangelio de Juan, fechado en torno al año 100, y que también tiene razón, que no está escrito por un discípulo, ya dice claramente que Jesús es Dios. Eso los judíos no lo pueden aceptar, y ahí hay una separación tremenda. Luego, en el siglo, en el siglo VII, eh, Mahoma... Recoge de los judíos y de los cristianos religiones del libro y monta su propia religión con el pueblo que estaba en la Arabia Feliz. Pero eso ya es otra historia. Uh -huh. eh, aquí yo creo que lo que le interesa sobre todo a nuestros oyentes es por qué se separan judíos y cristianos. Porque es que tienen una concepción del Hijo de Dios, de Jesús, que son radicalmente distintas. Y sin embargo tanto unos como otros esperan la vuelta del Mesías. Bueno, para, para los judíos sí, desde luego para los judíos el Mesías no ha llegado, para los cristianos ya llegó, lo único que pasa es que no terminó su misión y esa vuelta será de Mesías completo al final para instaurar el reino de Dios y entonces sí que habrá también una separación entre judíos y cristianos porque sobre el reino de Dios tienen concepciones distintas. Otra pregunta más antes de pasar a la segunda. Estaría preguntando de millones de cosas. Los están empezando a bombardearnos, me pasan cosas, trataremos de, de dártelas todas las que podamos. Y si no, vas a volver más al programa, ¿no? Yo estoy encantado de estar aquí, vale. yo soy amigo tuyo. Vale. Y, y, y yo vengo cuantas veces... De que... los amigos uno nos aprovecha, pero te seguiremos invitando. ¿Por qué los judíos son el pueblo elegido? Y a lo largo de la historia han sembrado tanta... ...calamidades, han sufrido tanto ellos y sí. han seguido sembrando, lo siguen haciendo. ¿Por qué? ¿Qué, qué característica especial tienen que les haga diferentes? Bueno, eh, eso está claramente en la Biblia. Y desde luego son... y tienen la conciencia de ser el gran pueblo elegido. Yo le diría a la gente, para responder esa pregunta, a lo mejor te cuesta una hora. Coge el libro del Génesis y ahí... que son mitos, mitos fundacionales del pueblo... ...y ahí tienes la respuesta pues en toda la historia de Moisés y del, y, del, y del pueblo perseguido y como Dios hace una alianza con ese pueblo desde hace mucho tiempo con Melquisede, con Abraham, luego con Noé, con Noé antes, con Abraham después, con Moisés, etcétera, Es una historia literaria y el pueblo que tiene una historia literaria tan celosamente guardada durante siglos forma como una piña y se lo cree totalmente. Y dice, esta es la palabra de Dios, yo soy el pueblo elegido. Si algo tiene conciencia, es de ser eh, al mismo tiempo de elegido, el pueblo más achacado también por Yahvé, porque nunca ha sido fiel a esa elección. Uh -huh. Mucha gente leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento sobre todo, saca conclusiones como que esos aparentes dioses que eh, estaban ahí, los, eh, los Elohim y, y Yahvé, no era tanto un dios, sino que podían llegar a ser seres de otros planos, incluso extraterrestres, y da una serie de eh, ejemplos, el maná, esa estrella que condujo a los reyes al, al pesebre, esa otra estrella que iba guiando al pueblo elegido, son cosas demasiado raras, la ballena de Jonás, es decir, cosas que no tienen demasiado sentido. Vamos ¿Qué crees ver. tú desde el punto de vista histórico claro. y académico? académico? Vamos a ver, Miguel, si nosotros hemos dicho que todos esos son leyendas y mitos fundacionales, ¿Por qué se empeña la gente en sacar consecuencias racionales de lo que son leyendas? Pero si son mitos, si hay que tomarlos como mitos literarios. Es que alguien se, pre se presenta ahora aquí, aquí, y dice, traigo la Ilíada y la Odisea, que está lleno de mitos fundacionales de la religión griega. Ahora voy a sacar un montón de deducciones racionales de lo que te presenta Homero, de todos los dioses que están peleando unos contra otros y los troyanos. A, a mí me parece una tontería eso que no se hace con Homero. Sin embargo, se hace con la Biblia. Es que hay que tomarlo como mitos que son. Y realmente la religión cristiana es mítica, totalmente mítica, y tiene una serie de mitos que otras religiones no tienen. Bueno, pues se acepta. Hay muchos cristianos serios y sensatos que dicen, a través de esos mitos tengo un encuentro con Dios. La palabra de Dios es... En... Se me revela. Yo yo no lo entiendo personalmente. Pero hay gente que vive así. Uh -huh. Por hilar la historia, en el 80-100 comienza un poco en la historia del cristianismo. ¿Has dicho eso, más o menos? Yo, yo lo que quiero decir es que el cristianismo comienza con la reinterpretación de Jesús al día siguiente de su muerte. Bien. Y que empieza como una bola de nieve a crecer. A crecer y a crecer. La teología cristiana no se consolida hasta el 451. Tarda por lo menos 400 años. La siguiente fecha que te iba a poner era el 323, ese concilio, pero no. 325. 325 ese es el de Nicea. Nicea. Yo estoy hablando el de, el de Calcedonia, es decir, el de Constantinopla, cuando ya se delimita con toda claridad cómo es Jesús, Hijo de Dios. 400 decir, años y pico después. Sí, 400 años, 20. Es que la teología cristiana todavía no está terminada. Tú decías antes, dogmas que hay, ¿no? Por ejemplo, el dogma de la Asunción, pero si eso es del siglo 19 y decías, tiene su base en los apócrifos. También es verdad. Es, tiene su base la virginidad perpetua de María, por ejemplo, tiene su base en un evangelio apócrifo del año 150. Pero ¿cuándo empieza a declararse esa, esa virginidad perpetua? Ojo, digo perpetua, antes del parto en el parto. Pues... A principios del siglo IV, ¿cuándo se transforma en dogma? Pues muchos siglos más tarde. Otra cosa que, por ejemplo, no sabe la gente, dice todo el mundo, el concilio de Nicea, ¿sabes cuándo la iglesia declara por primera vez, la iglesia católica sobre todo, cuál es la lista de libros sagrados y cuáles no, a que no lo sabe la gente? Yo no, desde luego. Pues en el concilio de Trento. En Trento. En el pleno siglo 16 como tampoco sabe la iglesia... Eh, la gente que la Iglesia jamás ha declarado cuál es el texto inspirado, el texto, las palabras griegas que forman el Nuevo Testamento. Y ahí pon 500.000 variantes. Hay 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento, no completos. Nunca se ha declarado cuál es exactamente la Palabra de Dios. Y la Iglesia tiene una respuesta, porque es que la Palabra de Dios es viva, vive entre la comunidad de los creyentes. Bueno... A mí, ya lo dije antes, ¿no? al no participar en eso, pues me suena un poco extraño, pero por eso no se necesita, no se necesitaba declarar la lista, ya estaba ahí, depende de si crees o no crees. Es muy curioso también, porque quiero pasar al segundo tema, pero no puedo, eh, dependiendo de cuál sea la versión de la Biblia, sale una u otra rama de, del cristianismo. No, depende... No, la Biblia es la misma y el Nuevo Testamento en líneas generales es lo mismo. Depende cómo lo interpretes. Todo es una interpretación. Yeah. ¿Tú no has cogido los periódicos después de una manifestación? Por ejemplo, hace... Ponte siete periódicos delante. El hecho es el mismo. A ver cómo, cómo interpretan los periódicos eh, eh, las fotos. Pero si ni siquiera sabemos, por ejemplo, si en Italia eh, ayer contra Berlusconi eran 100.000 o un millón o dos millones hay Preguntas, ¿qué piensas del espíritu crístico de Jesús? Pregunta Emilio desde Madrid Yo creo que Jesús no tenía ningún espíritu crístico Porque el Cristo, el ungido y el Mesías Es propio de la teología posterior del cristianismo Es decir, esa teología crística se forma cuando Jesús está ya muerto No te voy a preguntar, lo quiero hacer en la segunda parte ¿Qué relación existe entre los gnósticos y los evangélicos? Preguntan también Alejandro Mara. Los gnósticos son aquellos cristianos del siglo II que creen que son los únicos que por medio de una revelación especial son capaces de entender lo que dicen los evangelios. La gente corriente de la iglesia entiende lo superficial, pero ellos... Entienden lo profundo. Ellos son los únicos que se van a salvar porque han recibido la revelación y saben perfectamente quiénes son ellos y quién es Jesús. Y la gente corriente, en caso de que se salve, será con una salvación secundaria. Es decir, los gnósticos eran gente que se creía a sí mismo de élite, nobles y unos pocos. Y los demás, nada. 2.52, finales 52 en las Islas Canarias, queremos seguir adelante, este es el espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España, tres horas tenemos el videoprograma, después de esa segunda introducción seguimos hablando de este tema que hemos elegido para hoy, basado un libro que se llama La Biblia, rechazada por la Iglesia, de nuestro invitado Antonio Piñero. la historia de la Iglesia Católica... se ha visto salpicada de múltiples escándalos. Desde su propia fundación... la falta de claridad ha sido una de sus características. Y hasta Jesucristo, el personaje central... está plagado de inexactitudes. Por ello, no es de extrañar que libros como el Código da Vinci... que tratan de airear capítulos oscuros de la Iglesia han tenido tanto éxito Es el propio libro de Dan Brown quien aclara La iglesia está constituida por un grupo de delincuentes que hace 2000 años se ha empeñado hasta con asesinatos en esconder una verdad. Jesús era casado y tuvo una hija con María Magdalena. Ella era la verdadera jefa de la iglesia, a la que los apóstoles se encargaron de desplazar. Lo más normal para la época de Jesús era que los rabinos se casaran y tuvieran hijos, y de hecho, lo hacen hoy en día. En realidad, con muchas dosis de imaginación, desveló que en el seno de la iglesia se han escondido muchas verdades. trataremos de aclararlas... ...con la ayuda de nuestro invitado. Tres minutos dos tenemos antes de, de... ...la primera pausa que hay que hacer de la noticia ...y luego seguimos, no te voy a dejar que te vayas... ...o sea que, hasta dentro de un ratito... ...hay un montón de preguntas que están llegando... ...¿quién escribió el Apocalipsis? ¿San Juan? ¿O...? No. ¿No? No, ciertamente un... ...un presbítero, un anciano... ...que tiene el mismo nombre, que se llama Juan... ...y que se llama a sí mismo, pero no es el autor... Del Evangelio, del Evangelio llamado de Juan, ni tampoco de ninguna de las epístolas, las tres epístolas que llevan su nombre. Lo que pasa es que ese nombre hizo que se fundieran, se fundieran las obras bajo un autor único en torno al siglo II, pero la Iglesia, la Iglesia oriental, la Iglesia cristiana oriental, desde el siglo III dudó radicalmente de que el Apocalipsis fuera escrito por el mismo que había escrito el Evangelio y el problema fue para el Apocalipsis que hasta el siglo X no consiguió entrar plenamente en la Iglesia Oriental dentro de la lista de libros sagrados siglo X dices hasta el siglo X, en, en occidente a, a, hasta el siglo IV V ¿de los cuatro evangelistas hubo alguno que conocía a Jesús y que pudiera contar cosas de primera mano? no, Ninguno. no. no. esos son de segunda o tercera generación cristiana Ya. Preguntan también que de las cinco partes que tiene la Biblia Parece ser que solamente dan a conocer la mitad No, no sé si sabes sí, eh, La iglesia parece que el resto de los documentos Se los guarda porque no interesa dar a eso, conocer Eso es una meme Lo digo con respeto pero eso es una tontería Entre otras razones Porque los documentos Tanto, antes habéis dicho que la Iglesia controla los manuscritos del Mar Muerto. Eso es una solemne tontería. La Iglesia jamás pudo controlarlos. Nunca, nunca pasaron por el Vaticano. Los manuscritos del Mar Muerto están todos en, en, en el Museo del Libro en Israel, y yo conozco a, al director. Además habla español porque es, es un judío argentino. Uh -huh. Total, que, que eso es mentira. Pero si los documentos de la Biblia están esparcidos por todo el mundo, fíjate, al que ha dicho eso, ¿sabes...? ¿Cuál es el manuscrito en el que se basa la Biblia hebrea fundamental? Pues es un manuscrito B19 de Leningrado. El B19 de Leningrado. Y ahora se puede hacer otra edición con un manuscrito de Alepo, en Siria. A ver si eso está en el Vaticano. Pues lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Hay, como dije antes, 5.000 manuscritos. ¿Sabes dónde están todas las microfichas? En Münster, en Alemania, todos filmados todos estudiados y todos metidos dentro de ordenador, el que quiera puede ir allí y el que quiera puede ir a Jerusalén y ver todos los manuscritos con tal de que le den permiso del Mar Muerto de los de la Biblia, ir a Leningrado ir a, a, al Museo Británico y tiene acceso con tal de que se acredite que es un investigador a todo lo que le dé la gana, o sea que eso es de verdad, a mí me saca de quicio porque creo que es una majadería en el siglo 21 no se puede decir eso Tenemos que hacer una, una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, van a ser las tres pero por aquellas cosas de los cambios de hora volverán a ser las dos, recuerden que tienen que cambiar eh, su, su reloj ahora mismo, y ahora dentro un poquito y nosotros tenemos todavía dos horas aquí el espacio en blanco para compartir nuestro teléfono 900-137-137 te quedas un ratito más porque ahora vamos a hablar sí, bueno, pido disculpas a la a, si he dicho eso de lo de la memez me he saltado un poco está mi muy, norma, está muy bien dicho eh, tenemos que del código Da Vinci de algunas cosas se cuentan ahí, aunque sabemos que es una novela y aclarar todavía algunos puntos no se vayan en mucho espacio en blanco todavía aquí para compartir insisto, recuerden, a partir de las 3 por el cambio de hora del invierno volverán a ser las 2 y seguiremos aquí, en Radio Nacional de España en este espacio en blanco las noticias y volvemos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 Dos y seis, vuelven a ser las dos y seis, una y seis en las Islas Canarias, en este especial espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Dos horas tenemos por delante, vamos a seguir hablando con nuestro primer invitado, Antonio Piñero, de todos esos temas de la Biblia, de esa otra Biblia y de Jesucristo, ese personaje controvertido. Os vamos a hablar también de la noche de Samaín, vendrá Marlon Rosner y tenemos un concurso en marcha, entre otras muchas cosas. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si quieren intervenir. Y además esta noche tendremos una evidente que va a atender también alguna de esas llamadas que queráis hacernos. Eh, Antonio, seguimos un poquito más, eh, montones de, de, de preguntas. Una de ellas dice que si podías dar el nombre o el teléfono de esa curandera que te curó. Te sanó la artrosis. Ya, pero es que esto hace 20 años y yo creo que ya ha muerto. O, o 30 ya. ya. Bueno. Pero bueno, sí. Me curó. Te curó. Hay gente que hace milagros. Eh, preguntan también si Jesucristo... Bueno, vamos con la historia de... De Da Vinci. De Da Vinci, sí. ¿Qué hay de cierto en esa novela? Bueno, yo la he leído. Porque dijeron que íbamos a hacer, no sé qué discusión y tal, y la leí y tal, y la tengo en inglés y en español. Y a mí me parece que que a mí me hubiera gustado haberla escrito por el éxito que tiene, ya yeah. pero no a costa de la verdad. Es decir, la verdad histórica está totalmente distorsionada en esa novela. Yo he escrito varios capítulos en Jesús, en la obra esta que tengo, Jesús y las mujeres, he escrito dos o tres capítulos a propósito de Jesús y María Magdalena, y he estudiado todos los textos y además ocurre una cosa que los dos pasajes de los evangelios gnósticos, el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe que cita Da Vinci soy yo el editor en castellano, o sea que conozco bien el asunto. Es un cuento chino montado por Da Vinci para la trama de la novela. Desde luego, yo creo ...que Da Vinci debe saber historia... Dan, pero ...Dan Brown es el, el autor... Eh, ...Digo, Dan Brown, Dan perdón... Brown, sí. es que ...me he equivocado... ...Dan Brown debe sí. saber historia... Uh -huh. ...ahora bien... ...o la olvidó por completo... ...o la tergiversa voluntariamente... ...para hacer una novela de éxito... Uh -huh. ...no tiene ni idea... ...de cómo es el cristianismo primitivo... Yeah. ...¿tú crees que mucha gente católica cristiana ha salido la Biblia?... ...o es como decíamos en esa introducción... Que, bueno, hablamos de, de oídas, ¿no? Nos han dicho tantas cosas que ya acabamos creyéndolas, ¿no? La inmensa mayoría de los cristianos españoles y católicos no se ha leído la Biblia. Sin embargo, por fuera, en Alemania y en Francia, hay la mayoría de la gente ha leído gran parte de la Biblia. La tradición católica es la Biblia se queda ahí y la explica la Iglesia. La tradición protestante, la Biblia está ahí y la leo yo. Uh -huh. Tenemos muchas llamadas de gente que se sabe al dedillo los versículos y los capítulos de la, de la Biblia, con lo cual es curioso Vamos a lo que dice el Código de Vinci Dice que bueno, un grupo de, incluso los llama delincuentes, que a través incluso con asesinatos se han montado una religión Bueno, pues eso es, es evidente, ya lo decimos antes A ver qué religión hay que a lo largo de diecinueve siglos no tenga páginas oscuras eh, ¿Jesús pudo estar casado con María Magdalena? <coughs> pudo pero es bastante inverosímil desde el punto de vista histórico y histórico en la historia antigua y aquí quiero otra vez volver a, a recalcar que yo no soy un creyente en la historia antigua tú puedes inventarte cosas pero te las puedes inventar solamente con conocimiento de algún texto de alguna prueba de algún testimonio tú no te puedes sacar un conejo de la manga y la, para que te veas para que veas cómo se forman los mitos sobre Jesús y María Magdalena Antes de estar Jesús en la cruz, en los evangelios, solo hay un solo versículo, y es del evangelio de Lucas, el capítulo 8, versículo 3. Y sobre ese versículo, que todos los historiadores estamos de acuerdo, que procede de Lucas, es decir, que no se acerca al Jesús histórico, se ha montado toda la historia. Pero quien empezó la historia también montándola? Pues en el siglo VI y VII la misma iglesia, porque eh, los papas, fueron los primeros eh, que eh, mezclaron con la figura de María Magdalena elementos míticos con otros que no son históricos. Y de ahí, de aquellos polvos, vienen estos lodos. O sea que, de que Jesús pudo tener un hijo, una hija, concretamente, con María Magdalena, que vino a Francia, la sangre real, la estirpe y toda esa historia. Bueno, ¿Datos históricos? Jesús pudo tener un hijo, dos o, o cinco, antes de su vida pública. De eso yo no sé nada, ni nadie sabe nada, si era soltero, viudo, casado, antes de empezar su vida pública. Pero lo que es totalmente inverosímil, conociendo al personaje histórico, es que durante esa vida pública, que no sabemos cuánto duró, si un año y medio, según los tres primeros evangelios, o tres años según el cuarto, allí es totalmente inverosímil, por la vida que tenía, y porque era la mayoría de las veces un hombre perseguido, que se dedicara a, a sustentar una familia. Vamos, es inverosímil. Preguntan también, tengo que hacerte la pregunta de los oyentes, si Jesús estuvo eh, soltero, con tantos años como tenía, cuando era la costumbre casarse. Pues probablemente, en mi opinión, antes de empezar su vida pública, más o menos a los 30 años, probablemente era un Jesús casado. Uh -huh. ¿Datos históricos de que Jesús existió? ¿Hay históricos? Bueno, pues... Mmm... Pocos, porque los datos históricos son la arqueología, o sea, piedras o monedas o, o textos. El problema para, para Jesús es que todos los escritos que hablan sobre él son de discípulos fervientes seguidores suyos. Y al ser obras de una propaganda religiosa hay que cribarlos mucho. Pero yo creo que personalmente sí, sí es válido el testimonio de el historiador judío Flavio Josefo en su libro 18 de las antigüedades es válido para la existencia de Jesús con tal de que se le quiten lo que luego añadieron los cristianos y segundo a mí me parece que es infinitamente más difícil explicar el cristianismo sin Jesús que con Jesús y para un historiador un Jesús totalmente mítico que da el producto cristiano nos da un dolor de cabeza impresionante y tercero Yo no conozco que a Pablo le hayan dicho, que le han dicho de todos, pero Pablo desde luego lo conoce. Y dice en una carta auténtica que él fue a Jerusalén donde se encontró con un tal Santiago que es hermano de Jesús. Es que él era consciente de que ese Santiago era el hermano de un mito. A mí me parecía inverosímil. Es decir, aunque tengamos pocas pruebas, lo más lógico es pensar que ese personaje existió. Pero una cosa es que exista un personaje y otra es cómo se interpreta y ahí está la clave del asunto la reinterpretación, cómo se repiensa Jesús eh, seguimos un poco con datos eh, históricos eh, Jesús, eh, aceptamos históricamente que, que existió murió en la cruz, como nos cuentan a mí me parece evidente porque el morir en la cruz un Mesías produjo tales dolores de cabeza a la teología de la Iglesia del siglo II, que ese hecho se le impuso radicalmente, es decir no puede ser un invento, porque nadie se tira piedras contra su tejado y eso sería un invento nefasto. ¿Y resucitó al tercer día, o al segundo, o al primero, como también cuentan? No tengo ni idea. no Yo no lo sé. yo Eso ya no pertenece a la historia. Eso lo dirán los creyentes. La historia no puede hablar de una resurrección. La historia solo habla de hechos que sean repetibles y que sean comprobables. Y la resurrección no es ni un hecho ni repetible ni comprobable. ¿Y la Sábana Santa? ¿Pudo existir como sudario de ese Jesús que fue crucificado? Teóricamente pudo existir, pero me parece que la concreta sábana santa es un, algo muy dudoso. Además, se me escapa porque totalmente del ámbito que yo estudio, que es el siglo I, eh, que yo vivo en el siglo I. Mucha gente dice que la historia repensada luego de Jesús sí. corresponde con la historia de muchos anteriores dioses o gente divina. En parte es verdad, en parte es verdad, sí, se ha escrito varios libros de el cristianismo antes de Cristo y es evidente, porque las nociones religiosas que tiene el ser humano son también limitadas, es decir, tú no te puedes inventar una religión sin oh, inventándola todo y coincide con un montón de religiones, pero hay montones de libros, en las universidades tenemos montones de libros comparando el cristianismo con todas las religiones, y nos quedamos tan tranquilos. ¿Cuáles son los libros que acepta la Biblia como auténticos? ¿La Biblia o la Iglesia? La Iglesia, perdón. Bueno, pues del, del Antiguo Testamento acepta lo que aceptan los judíos más siete libros más. Y del Nuevo Testamento acepta 27 obras en un proceso larguísimo que duró siglos y del que he dicho muchas veces que no tenemos ningún documento escrito. Es decir, para mí, esa aceptación fue un pacto entre las diversas iglesias un pacto político, político eclesiástico, pero desgraciadamente el documento no está. Ciertamente no está en el concilio de Nicea. ¿eh? Nos quedan cinco o seis minutitos para terminar esta primera parte del programa. Eh, la gente sigue insistiendo. Parece que la Iglesia, en este momento ya, no ¿eh? estoy hablando de los primeros años en el que tú has estado tratando de diseccionar, han querido montar una historia para luego poder aprovecharse de ella. La Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana en general no se ha aprovechado de esa figura de Jesucristo, que a lo mejor era un personaje bueno, que dejó un buen mensaje, que tenía poderes y que vivió en un momento equivocado y quizá se malinterpretó o se aprovecharon de él. Bueno... También es parte de verdad. Es que todo tiene parte de verdad y parte de mentira. Ciertamente, la iglesia cristiana actual procede de las iglesias paulinas. Y las iglesias paulinas, es decir, de Pablo de Tarso, fundadas por Pablo de Tarso y sus sucesores, montaron un sistema de control. Montaron una jerarquía, eh, eh, hicieron tarde o temprano la lista de, de libros sagrados y además dijeron que Ellas, la iglesia, eran los únicos que lo podían interpretar. Si tú a eso le llamas un montaje, bueno, pues es un montaje. Yo también lo digo en un libro de cristianismos derrotados, pues sí, lo denomino un montaje. Pero todas las iglesias lo tienen. ¿eh? Pero qué mal ejemplo es ese de que estás hablando de Dios, estás montando una doctrina y esté basado, si no en mentiras, en montajes. No, no es que sea mentira, sino es que cuando tienes un grupo de fieles, y ya se espera que el fin del mundo va a venir muy lejos pues tienes que organizarte en la tierra y entonces tienes que hacer un montaje del mismo modo que cualquier empresa o cualquier sociedad o cualquier estado hace un montaje tremendo para controlar a, a sus fieles, ¿no? a sus úditos pues la iglesia lo mismo ¿Crees en las cosas que cuenta el apocalipsis? De ¿Esas destrucciones y todo eso que dicen que está a punto de venir? lo claro. que están diciendo desde el principio que viene, que viene? No Eh, también he escrito mucho sobre eso en la guía para entender el Nuevo Testamento del Apocalipsis, es un libro que es histórico pensado solamente para el año aproximadamente 96 que un vidente que se llama Juan toma visiones propias y otras que son literarias y escribe un libro de consuelo para sus cristianos de Asia Menor pensando que el fin del mundo viene dentro de 10 minutos ese fin del mundo no vino pero es un libro totalmente histórico para ese momento entonces a mí me parece que un libro pensado para ese momento, lo que pasa es que es místico, simbólico, es potente literariamente, tomar una cosa que está pensado para esos, para esos cinco minutos antes del fin del mundo y de ahí sacarlo de su contexto y empezar a elucubrar, en parte lo hizo la iglesia, porque claro, como el fin del mundo no llegó, se entendió el apocalipsis místicamente, pero en mi opinión, todo eso es erróneo es decir que las profecías que se han sacado luego de la biblia del apocalipsis erróneo desde tu punto de vista eh, sí porque insisto el libro se escribió para un momento determinado de la historia lo que pasa es que se equivocó uno de los pecados también de la iglesia dicen si es el miedo nos han intentado meter miedo desde el principio sí. apoyándose en los libros que dicen que escritos por que es una palabra de dios evidente porque también el miedo forma un sistema de control y desde luego en la biblia existe el infierno y en el Nuevo Testamento también te iba a preguntar por eso, el cielo y el infierno si ahora bien, lo que también es verdad que solo hay tres o cuatro pasajes en el Nuevo Testamento en que se dice que el infierno es eterno, dos o tres se insiste mucho más en el Nuevo Testamento en el perdón de Dios al pecador que después la iglesia insistiera más en la eternidad del infierno bueno, pues eso es también normal, si se quiere controlar a los fieles y crees, hace poco tiempo, supongo evidentemente lo sabes, el código de la Biblia Sacaron un sistema a través sí, sí, del sí, sí, cual sí, sí, sí. podían, metiendo un programa informático en la Biblia, sacar profecías, y decían que estaba sí. ahí un montón de gente de este momento. ¿Crees que También alguien... También he estudiado eso. ¿Crees que alguien ha podido escribir ese, esos libros aparentemente sagrados con ese código para darnos a conocer claves de este momento concreto? Rotundamente no. Conozco, sin embargo, muchos judíos que están convencidos que sí. Pero ese código... Solo vale para el manuscrito B19 de Leningrado, en concreto, o para otro manuscrito, en el momento en que cambias y tomas otro manuscrito de la Biblia, el presunto código ese no vale para nada. A punto de terminar. Eh, ¿Qué podemos entonces sacar en conclusión de ese personaje de Jesucristo? ¿Es como nos han contado? En, en Píldora, sí en píldora Jesús nunca fue un cristiano. Fue un judío no rompió con su religión, intentó profundizar en su religión, intentó explicar lo que él creía que era lo profundo de la ley de Moisés y estaba totalmente convencido de que el fin del mundo, lo mismo que el autor del Apocalipsis, vendría dentro de cinco minutos y se instauraría el reino de Dios. Él era el predicador de ese reino de Dios. Ese era Jesús. Solo que ese impacto, ese, ese, ese, ese mensaje religioso, no encajaba en el momento. ¿Y es cierto que dejó ese mensaje de amor? Es, es amor? cierto. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Si hay algo que, que él... Pero amor, también, eh, eh, que hay que medirlo, porque él, con los enemigos del reino, era furioso. Sí, lo que hizo en el templo de echar a todo el mundo no, por era ahí. Era un y... hombre furioso. Es decir, amor para todo aquel que estuviera absolutamente abierto a entrar en el reino de Dios. Y eso... Es seguro que pertenece al Jesús histórico Yo quiero decirte una cosa sí. Que no sé si los, nuestros oyentes saben que yo tengo un blog Que no tiene nada más que teclear en, en el video Es súper interesante Déjame un segundito que lo vamos a dar Que tomen lápiz y papel para poder apuntarlo eh, Desde tu punto de vista, con la experiencia que tú tienes Con todo ese conocimiento tan profundo ¿Te has hecho agnóstico porque te has dado cuenta De que lo que nos han contado no tiene nada que ver con la realidad? Bueno, pues yo me he hecho escéptico, radical y agnóstico, como tú dices, precisamente leyendo todos estos textos y cayendo en la cuenta del elemento mítico que contienen, de lo que es histórico, de cómo verdades que nacen de mano de hombres y que son literarias, con el paso del tiempo, se convierten en dogmas. Y eso pues a mí me hizo tambalearme y desde hace muchos años soy un escéptico radical. Pero respetuoso. Si queréis, si quieren complicarse un poco la vida, o a lo mejor encontrar la verdad, la Biblia rechazada por la Iglesia, Antonio Piñero, editada por Esquilo, su último libro. Tu blog, la dirección del blog donde te podemos encontrar. Eh, yo creo que lo más sencillo es teclear en el Google Antonio Piñero. Y, o en cualquier buscador, y entonces le aparecerá una página y pinchan el blog, y ya está. Ahí estamos tratando estos temas, ¿no? y otros dos colegas que yo he invitado, continuamente, vamos, ya llevamos, pues no sé, yo creo que son 600, 600 días, y tenemos muchos pinchazos más de lo que piensa la gente. Lo he visto. Es curioso que haya tanta gente que esté interesada por todo esto, ¿verdad? Y eso que el, el, el bloque, Se digamos, hace... es duro, quiero decir, es es ciencia pura. Ahora, con palabras sencillas, para que, que lo entienda la gente. Sí. Es lo que enseñamos en la universidad, pero para el pueblo. Debe ser un placer ser tu alumno de la universidad. Gracias por la... Nada, gracias a ti que me... Por las lecciones y, aquí esta noche. Y por el reencuentro este tan agradable, porque, Miguel, tú sabes que yo te estoy muy agradecido... ...que hace 20 años... ...pues tú me metiste un poco en la radio... ...y lo pasábamos muy bien... ...cómo me alegro... ...y que sigamos haciéndolo si Dios quiere... ...fenomenal... ...gracias por estar con nosotros... ...encantado... ...gracias... ...las personas están solas en este mundo... ...por muchas razones distintas... ...algunas tienen una predisposición... ...puede que nacieran muy malas... ...o muy tiernas... Pero la mayoría está donde está por las circunstancias, por una calamidad, un corazón roto o algo que pasó en sus vidas y que no era lo que tenían planeado. 2 y 25 con este nuevo horario 1 y 25 en las ferias canarias Ya se sigue el espacio en blanco en directo Aquí en Radio Nacional de España Y hay muchos más temas Ahí eh, Está haciendo una gira Una de dicen de las videntes más importantes del mundo Marilyn Rosny La estamos siguiendo Vamos a Alicante Hasta Alicante para estar con ella Y atentos A lo mejor la semana que viene Está aquí en Madrid En nuestro estudio En directo Un personaje fascinante Que recomendamos que no os perdáis Y si queréis participar en este concurso 900 137 137 y una vidente que está esperando para el final del programa, por si queréis. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. El tema de la vida después de la vida, de la pervivencia del alma, es algo que preocupa a toda la humanidad. ¿Seguimos existiendo tras ese fugaz paso por la Tierra? ¿Continúa nuestra alma su vida en otros planos? En las últimas décadas del siglo pasado, algunos autores científicos abordaron el tema con obras que fueron un impacto en la opinión pública. Trataban el tema de las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Todas ellas, y de forma independiente, narraban una secuencia que parecía seguir un mismo patrón. Audición de un zumbido extraño, visión del propio cuerpo visualizado desde fuera. Sensación de encontrarse en un túnel oscuro, al final del cual se percibe una luz. Encuentro con familiares o amigos anteriormente fallecidos. Más tarde parece que se establecía un diálogo con un ser luminoso, visión retrospectiva de la propia vida hasta experimentar el regreso al cuerpo con un posterior cambio de valores vitales y una nueva percepción del fenómeno de la muerte eso contaban los protagonistas de las experiencias pero hay otras personas que abordan el tema desde otra perspectiva es el caso de nuestra próxima invitada ...una vidente llegada del Canadá... ...que dice poder entrar en contacto con los espíritus... ...y que nos asegura... ...que seguimos existiendo más allá de esta vida. Se trata... ...de Marilyn Rosner... ...profesora de educación especial en la Universidad Banner de Montreal... ...Canadá... ...y especializada en psicoterapia infantil y yoga... ...fundadora del Instituto Internacional de Ciencias Humanas Integrales de Montreal... Con ella, os dejamos los próximos minutos. Bueno, nos hemos venido para encontrarnos con esa persona que os estamos anunciando hace un, algunos días. Llegada desde Canadá, Marilyn Rosner, considerada como una de las mediums más importantes del planeta. Y está con ella Aurelia, Aurelia Lorenzo. Buenas noches a las dos, Aurelia. Marilyn, ¿cómo estás? I'm wonderful and glad to be with you again. Está muy bien, y está muy feliz de estar aquí con vosotros otra vez. También nosotros. No queremos perder mucho tiempo en, y además como sabemos que la vamos a ver dentro de poco, entramos rápidamente. Marilyn desde pequeña conectaba con los espíritus. ¿Verdad? Marilyn, you connected with the spirits since you were young. Oh, since I'm four years of age, I've been very, very aware of the spiritual world by first having a profound vision of Jesus Christ and Master Sivananda at the same time. Ella, desde los cuatro años, tuvo conexión con los espíritus y lo hizo a través de una visión muy profunda donde vio a, a Cristo, a Jesucristo, y al Maestro Sivananda los dos al mismo tiempo. And from the age of six, I began to see my dead relatives. Y, y a los seis años, ella empezó a ver a sus parientes que sabían And since I'm 14 years of age, I've been doing a lot of public sharing of these gifts of spirit y desde que tiene 14 años ha estado compartiendo públicamente todas estas experiencias con los espíritus but what I'm pero lo que quiere asegurarnos a todos es que todos nacemos con estos dones pero por una serie de razones esos dones los enterramos y, pero podemos sacarlos a la luz otra vez y es muy Y es muy importante hacer esto porque el mayor miedo que la gente tiene es lo que pasa después de lo que llamamos la muerte. Eh, a ella no le ha supuesto ningún problema eso de poder comunicarse así tan fácilmente con los espíritus. Perdona, no te he oído. Si no le ha supuesto ningún problema el comunicarse con los espíritus, ver a los espíritus desde pequeñita. Uh, did it make, make any problems to you to see no, spirits? not at all not at all because I was told I was shown from the age of four by Master Shivananda what my whole life would be and I come from a very spiritual family so for spirit communication it was very natural no, para ella era muy natural hacer esta comunicación con los espíritus porque el Maestro Shivananda a la edad de cuatro años le enseñó toda su vida y cómo iba a ser su vida entonces ella ya lo sabía in fact I saw a group of children they were all holding hands Vio un grupo de niños que todos estabancogidos de la mano and they were singing we are one in the spirit, we are one in the Lord ye estaban cantando somos uno en el espíritu somos uno en el señor My parents were very startled, however, when I began to describe my dead relatives. And they were told by a great rabbi that I was born with a special gift. Pero ellos, eh, a ellos le dijeron, eh, un rabino les dijo que ella, Marilyn, tenía un gran don. Y sus padres lo tomaron muy en serio y la protegieron. Pero hasta que ella no fue adolescente, no se dio cuenta, de que no todo el mundo ve en, en los mundos And espirituales y no todo el mundo puede ver los colores sobre las cabezas de la gente like como ahora marilyn está mirando a los chicos aquí de la radio y ve todos los colores alrededor de sus cabezas pero hasta los 14 años no se dio cuenta de que todo el mundo no veía So it was a big surprise for me. Entonces, para ella fue una And of course, my specialty is children. Y su especialidad eh, son los niños. Ella es una doctora en educación especial. So world, y ella ha trabajado y estudiado con muchos niños por todo el mundo y he enseñado en muchas universidades y colegios del mundo. Muy natural. And well. I am sure that one of the reasons why so many children, young adults and adults, Go get into such trouble is because of the fear of death. Y está convencida de que muchos niños, jóvenes and adultos. También tienen, entran en problemas o tienen problemas porque tienen and, mucho miedo a and la muerte. A very big with drugs and and have, y los problemas, por ejemplo, con el alcohol, las drogas, la prostitución, esto es debido a que esta gente no tiene, no sabe que hay otra otra vida después And so they're looking to do something to take away what they are experiencing, but if, they would knew, if they would know that we claro Entonces están queriendo tener otras experiencias, pero si ellos supieran que tenemos otra vida después de la muerte, ellos no harían esto, tendría otro sentido a su vida. Entonces, si entendemos el mundo espiritual, es realmente la clave para tener la paz. Se ve que Aurelia sigue teniendo esa energía arrolladora, Marilyn, ¿no te deja...? sí. Eh, quiero hacer muchas preguntas, o sea, que si quieres ser más breve para poder con, contestar, si te parece. Sí, he wants to make many questions, so if you could be a little bit shorter Exacto, in yeah, the yeah. answers. Okay. Trabaja con niños, eso lo sabemos. Les enseña a los niños este tipo de cosas, a poder desarrollar los poderes. Uh -huh. Do you work with children, but do you show these children to develop these, these well, first faculties? Well, first of all, I am a teacher of teachers. Ella, sobre todo, es una... Maestra de maestros and I took an early retirement from the university and college college so that I can teach people to develop their own spiritual gifts Para a otra gente done and of course to help children. Their gifts. y ellos para enseñar a los, a los niños a guardar, a tener estos dones. Eh, Marilyn, si es algo tan normal tener esta serie de, de, de dones, y yo también me pasaba como, como, como tú, veía el aura, podía ver esa serie de cosas de pequeñito, ¿por qué no nos lo enseñan como una forma natural? ¿Por qué lo, se, se corta y, y lo perdemos? ¿Por qué? Si es algo tan natural y tan fácil, ¿por qué no tenemoslo? ¿Por qué no nos enseñan? ¿Por qué no nos enseñan? But by the age of four, our whole breathing changes. Noso tenemos, pero cuando tenemos four años, nuestro, nuestro sistema respiratorio. And, the, and how much time we spend in the altered state when we are sleeping changes. Y en un, uh, dormimos, and between, between the ages of four and seven we become more focused on the earth, the materialistic world. or on material and so we sort of forget a little bit or a lot of the other world which is the real world entonces nos olvidamos bastante del otro mundo que es el mundo real but the good news is is that more and more people are uh, teaching this now pero las buenas noticias son es que mucha gente ahora más y más están enseñando esto ahora so it's a very exciting time to be on the earth entonces es un momento muy especial el estar ahora en la Tierra Y habla de todo esto como si fuera verdad. ¿Por qué los científicos no han demostrado que hay una vida más allá de esta? ¿Qué pruebas se pueden aportar a la gente irrefutables de que es así? You talk about all this like if it was true, but the scientists, they don't really back it up. What kind of proof can you feel? Not, not exactly. Every year we have an international conference and we have some of the leading physicists, scientists, medical doctors from all over the world todos los años ella allí en Montreal tiene en sustituto una, un congreso donde vienen los mejores y muchos de los más conocidos físicos y científicos que apoyan psicólogos doctors, médicos and more and more y toda esta gente apoya y confirma de estos estados alterados de conciencia y like si le llaman le ponen diferentes nombres ¿no? como proyección astral y revisión, pero y, pero you, es lo mismo. You see, you Porque no se puede medir el mundo espiritual con los sentidos materiales. See, are. Tenemos que entender quiénes somos. Because other understanding Y ahora hay muchísimo interés en estos temas espirituales, ¿por qué? Porque el mundo el mundo material no nos da las respuestas. Eh, hemos vivido otras vidas, parece ser, según dicen algunas religiones y algunos corrientes de pensamiento, es decir, ¿existen las reencarnaciones? ¿Cómo nos influyen en esta vida? Eh, we have lived other lives according to different people and and how the, do they affect us in very, this life? Very, very, very much. And actually many of the traditions really accept reincarnation. Nos afectan mucho, muchas tradiciones aceptan la reencarnación. You see, it's not to find out how many lives you lived or which life you had last time, but the question really must be, Eh, no importa que cuántas vidas has vivido antes o qué hiciste en la otra vida, pero la pregunta debe ser Which experiences from which right now? ¿Qué experiencias y en qué vidas nos están afectando ahora en esta? If we really understand reincarnation, then we realize we lived every expression life. Si entendemos realmente la reencarnación, nos damos cuenta que hemos vivido cada expresión de la vida. But if we can understand and can, by understanding our earlier life, the fears, what seemed natural for us, then we can understand more and more of our purpose here on the earth. No, si aquí. Of course, unfortunately, many people use it as an excuse. Eh, desafortunadamente mucha gente lo usa como una excusa But that's not the of karma pero eso no es el significado que tiene el karma o la reencarnación eh, cómo podemos prepararnos para, para la muerte que es una pregunta maravillosa Gracias. morir es como irse a dormir y la llave es Aprender a saber cómo morir conscientemente yes and if we can learn how to fall asleep consciously then we can also learn how to die consciously y si aprendemos a irnos a dormir conscientemente podemos aprender a morir conscientemente so we can learn how to move out of the body entonces podemos aprender a movernos del cuerpo a salir to be salir aware cuerpo, of the beautiful light in the spiritual world a hacernos conscientes de la luz maravillosa del mundo espiritual and to be able to go to the highest plane the highest loka the highest sphere that we are able to go to it is very important that we prepare ourselves by forgiving all who we think have hurt us es muy importante que nos preparemos para perdonando a todos los que creemos que nos han herido most important ourselves y sobre todo a nosotros mismos and if we understand that we will continue to live, evolve and develop in the other world then going into the other world is like just going through a door y si entendemos que nosotros nos vamos a ir a otro mundo después de morir es ir a ese mundo es como atravesar una puerta see we know the truth the truth sets us free Cuando sabemos la verdad, la verdad nos libera. Course, Por supuesto, hay técnicas específicas que podemos usar. Trabajar con la respiración. Algunos tipos de sonidos. Posicionar nuestras manos en una forma Looking particular. Mirar hacia dentro eh, de nuestra cabeza. Intentar ser aware. E intentar ser conscientes. We take. Es el mayor eh, preciado viaje que tomamos. So to Entonces vamos a intentar ser conscientes de dónde vamos. And these can be very y estas técnicas se pueden enseñar muy fácilmente. Una pregunta, pero no quiero que me conteste ahora. Quiero que me la conteste la semana que viene. ¿Podemos uh, comunicarnos con los muertos, todas las personas? ¿Es bueno hacerlo además? Oh, this is a question that he wants you to answer for next week. Can we all communicate with the dead? He doesn't want to answer. <laughs> the dead are alive la la la next week he ah, wants you to okay. answer how do you notice the people in Spain are they very interested in these very, things very very very open to spirit much more open than they were my first trip here uh, to be able to share the gifts of the spirit was in 1915 1977 with my husband. En 1977 fue With Swami Vishnu Devananda. Uh -huh. Ajá. With Dr. Raymond Moody, the great psychiatrist uh -huh. who's been testing this phenomenon, Y Moody, and also the astronaut y también con el astronauta yes. so I, course, Spain, now, really Y ahora no solo en españa cualquier sitio al que ella vaya todo el mundo quiere saber la verdad sobre la vida después de la muerte of course, We find who are afraid, Siempre encontramos a gente que tiene miedo And some people don't want to know Y, y mucha gente no los, nos, no los quiere saber porque tiene miedo. Pero a la gente de España ella los ve muy abiertos hacia entender Para entender la verdad. Qué bien. Dile que tenemos mil preguntas que hacerla, pero que lo vamos a dejar para la semana que viene. Gracias, Aurelia. Gracias a ti, Miguel. Nos gracias, vemos prontito. Ah, habla español todavía por ahí. Ya un poquito. Te lo agradezco, que vaya todo bien y nos vemos prontito, ¿vale? Muchísimas gracias a ti también. Estamos en contacto. Hasta, Hasta luego, pronto. Miguel. Gracias a nuestros Chao. compañeros de Alicante. 2 y 44, 1 y 44 en las Canarias, seguimos en directo aquí en el espacio en blanco, siguiendo además el recorrido que está haciendo Marilyn Rosner por nuestro país, casi con toda seguridad, la semana que viene, ese día de todos los santos, estará con nosotros aquí en los estudios centrales de Radio Nacional de España en Madrid. Y hay gente que está viviendo el misterio, es una sección que comenzábamos ayer, estamos recogiendo eh, comunicaciones de diferentes partes de España de gente que en su propia casa, en su hogar, está viviendo el misterio, a veces hasta el terror. Este es otro caso que está ocurriendo, luego tratamos de darle alguna solución, pero escúchenlo. El Espacio en Blanco en esta última época está tratando de recopilar casos, ponerse en contacto con las personas que están viviendo el misterio, quizá el misterio más duro desde dentro, y es lo que vamos a ofrecer en los próximos minutos. Nos ponemos en contacto con Teresa. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Eh, Tú no crees en estos temas, ¿no? Eres una persona que no, te, no estás metida en estas historias, ni practicas no, cosas raras. Nada. No, no para nada. ¿Se puede saber a qué te dedicas? Bueno, pues yo ahora el momento estoy sin trabajar en estados de comercial, estoy trabajando de comercial. Sí. Bueno, ahora no tengo trabajo, estoy con mis hijos en casa, tengo cuatro chicos. Hmm. Bueno, pues estoy viviendo con ellos en casa. ¿Ya vives en...? Vivo en Munera, en un pueblito de Albacete. Bien, en un pueblito de Albacete. Y de repente han empezado a pasarte cosas. ¿Qué cosas han ocurrido? Bueno, mira, yo te cuento. A partir de cuatro meses, de este momento hacia atrás, cuatro meses, como te comento, pues yo empiezo a darme cuenta que está pasando algo raro una noche que se me abrió un grifo solo del, de la pila de la, del lavadero, ¿no? ¿Estabas en casa sola? Sí, sí, bueno, estaba con mi hijo pequeño, mi niño pequeño tiene 10 años, el chico estaba ya durmiendo y yo estaba en la cocina. Y de momento, pues, se abrió un grifo del, del fregador, vaya. Hmm. Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención un poquito. Vale, eh, pues... Explícame que, grifo. Espera, espera un poquito, ¿estabas en la cocina tranquila? ¿Estabas vuelta de espaldas o viste cómo sí, se abría? El... No, no, yo lo noto de momento que se abre el grifo solo. Te diste la vuelta y, y de yo... repente viste que el grifo estaba... Claro que... ...yo cierro el grifo y nada, todo normal... ...a la noche siguiente yo tengo los, eh, los dormitorios arriba... ...yo me dispongo a venirme para arriba... ...y entonces doy la luz de la escalera abajo... ...y desde arriba se me apaga... Sí. ...la vuelvo a encender y yo... Mmm, ...se vuelve a apagar... ...entonces yo pensé que había sido el niño que se había levantado... ...entonces sí. subo... ...y el niño estaba ya durmiendo... ...o sea el niño estaba durmiendo con su puerta cerrada... ...es su habitación... ...entonces aquello ya me alarmó... ...te dijo, ¿cuál es otra vez otra cosa rara, no?... ...eh, pasados dos o tres días... ...estamos eh, comiendo, mis hijos y yo en la, eh, en la cocina... Y de momento, pues, eh, uno de los chicos dice, mira mamá, lo que hay en el suelo. Vimos una cruz. Una cruz, pero que no es la unión de, de las baldosas, ¿no? Era de un color amarillento y se nota perfectamente que es algo que no es normal y que nunca estaba en la cocina. aparecido de repente? Sí. Hmm. Eso, eso es el tercer signo que nos, nos damos ya cuenta, ¿no? Ya, eh, discúlpame, Entonces, ¿un hijo de 10 años, otros dos hijos? ¿Cuántos eh, años tenían los que estaban contigo? El señor tiene 23, el otro chico tiene 21 y el otro 19. Ya. Entonces, eh, viendo que, pues nos ponemos en alerta, nos levantamos Y entonces nos damos cuenta que además de mm, vimos una primero, pero había muchas más Fueron de momento, pues, la cocina entera estaba con, marcada con cruces mm. Y mirando esto, llegamos a, claro, observando todos Pues en un, en un ladrillo de la cocina, en lo que es la baldosa de abajo Pues nos encontramos que había, pues había unos ojos Unos ojos que tenían expresión, incluso las pestañas se le veían Y bueno, pues la verdad te digo, nos asustamos un montón, claro Nos asustamos bastante porque, imagínate que la cocina es un sitio muy habitual, que hay mucha gente y que eso lo hubiésemos visto en otro momento, ¿no? Pero apareció, llamando la atención, pues lo primero que vimos fue la cruz, nos levantamos, empezamos a mirar, vemos más, más más, llegamos a la, casi hasta en un rinconcito y allí que la vemos. Claro, pues esto nos ha descolgado un poco. Ya, la casa hace mucho tiene hace mucho tiempo. Yo llevo viviendo en esta casa con mis hijos casi ocho años Y bueno. te puedo asegurar que nunca hemos notado ninguna casa extraña Hemos estado una familia de lo más normal, bien, muy bien, los críos y yo Sin ningún tipo de problema de este tipo ¿Los chicos tienen miedo ahora? Vamos a ver, yo hay un momento que se empieza a acumular tensión Porque además de esto empezamos a oír um, golpes, las luces se siguen encendiendo Una noche mi hijo mayor me dijo, mamá, yo esta noche, me, vamos, se levanta y me dice Mamá, yo he escuchado una voz en la escalera Entonces, claro, estaba asustada, o se a las dos, a las dos y medio por ahí, bueno, pues, a, hablamos un rato sobre lo que estaba pasando y tal, y a las dos o tres noches yo esa voz la volví a escuchar, se lo comenté a mi hijo y tenía las mismas características. ¿Cómo era la voz? Na, nos dio la sensación de que era de una mujer. No se puede, vamos, es que no es un, como te diría yo, con claridad, ¿no? es, era un lamento, era un grito, pero fue, vamos, oímos, fue, duró un poquito, no pero los dos la escuchamos y comentamos lo otro. A igual se te está yendo un poquito la cobertura trata de no moverte mucho para que nos puedas contar el caso mm, si no te importa escucha ahora sí, te escuchamos eh... bueno entonces te cuento eh, lo último que nos está pasando por ejemplo el domingo pasado yo vuelvo porque yo me he tenido que ir a vivir a otro sitio claro está porque ¿Habéis dejado la casa? Estaba... sí me he ido porque se estaba cargando mucho el ambiente yo son cuatro periodos en no quiero que ellos estén sobre vamos a ver alterados no porque son muchas cosas muy seguidas Y esto, pues, te, te le, vamos a ver, pues te pone no nervioso, pero esto rompe la armonía, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque estamos percatando que aquí está pasando algo realmente. El domingo pasado yo yo tengo que venir aquí, yo suelo venir, de hecho estoy en la casa. Y entonces, en la misma puerta de la calle, como es un pueblo, pues al mismo abrir la puerta, das a la calle. No no es como cuando hay piso y escaleras. Uh -huh, y, sí. ¿no? y en ese momento, el, en la tarde, en uno de los momentos que yo vengo, pues en la misma puerta me encuentro una cruz Exactamente como la que hay en la cocina. ¿En la puerta? En la puerta. En la misma puerta de la calle, ¿me entiendes? Mm. Eh, no Y afuera, no dentro. Entonces yo llamo a los dueños de la casa, porque yo ya viendo que esto estaban pasando cosas raras, esta casa es de alquiler, yo hablo con, con estos señores, con los dueños de la casa, les explico todo lo que está pasando, y claro, pues ellos también lo ven. Es evidente que no es algo que lo veo de sola, ¿me entiendes? Ajá. Mm -hmm. Entonces ellos están a mi lado pues viendo cada cosa, yo les cuento cada cosa que me va pasando. Realmente están preocupados porque esto se está prolongando ya mucho, nos está poniendo, no nerviosos, pero sí un poquito, como te diría yo, bueno, pues así de aquella manera, ¿no? Lo entiendo, sí. Eh, y de... entonces, dime. Discúlpame, Teresa, ¿te, eh, han, ¿te han contado que si había habido alguna cosa en la casa, había ocurrido algo extraño anteriormente a, a que tú vivieras? Mm, es que no, porque, mira, yo, yo como te digo, llevo ocho, casi nueve años aquí. Nunca había pasado nada. No, para nada, ni gracias a Dios hemos tenido ningún fallecimiento en la familia, ninguna cosa que nos... O sea, de lo más normal todo, ¿no? ¿Y tus hijos no han hecho algún tipo de prácticas tan raras? No, no, no, no, te puedo asegurar que no, porque los chicos no, vamos, son no, no, unos chicos normales, ¿no? Si su vida normal, sus estudios, sus trabajos, y para nada ni les gusta ni les interesa, y, y tampoco están incómodos con todo esto, o sea, tengo la completa seguridad de que no. Ya, es decir, que se ha comenzado a manifestar de, de repente... Cuando te digo que se me abre el grifo, sí. luego las luces, los golpes, eh, luego pues eh, lo, lo que te comento que en intermedio de dos o tres días mi hijo y una voz y yo también, a mí o sea, a dos, a las dos y media, a las tres de la mañana por ahí. Y bueno, pues se tienen miedo a las luces, el otro día se me volvió a abrir el grifo, hace cuatro días o por ahí, yo estaba arriba, porque tiene dos plantas, yo estaba en la parte de arriba y oigo el grifo que se abre y claro, pues tuve que bajar y cerrarlo. La cruz de la calle, mol... bueno, ya lo vi que aquello, no sé, en la calle también era igual. Termina como, además yo creo que lo he visto en las fotos que te mandé. Sí, Unos puntitos redondos, mm. pues exactamente es igual, pero en la calle. ¿Y no tienes una idea de qué puede ser? Si, si alguien te mm. esté llamando, está te está ayuda o no sé. Vamos a ver, yo yo desconozco estas cosas, ¿no? Porque se, se, se escapan de al alcance de nuestro entender normal. ¿no? Mm. Yo creo, tiene que ser por, por lógica no sé, que pueda alguien estar pidiendo ayuda, desde luego está en un sitio que no le corresponde, y yo mi preocupación es eh, solucionar el tema para que la que me pueda ven venir a vivir aquí, como estaba yo, feliz con mis hijos, sea yo y no sé lo que nos esté incomodando. Ya piensas volver a eh, la casa, claro. Yo quiero volver a esta casa porque yo le tengo mucho cariño, yo estoy muy feliz aquí con mis hijos, y ellos también, y bueno, esto de cierto modo, pues no te digo que nos haya echo a la casa porque no nos hemos ido porque yo quiero tener que los críos estén bien y todo, yo quiero volver, quiero solucionar este problema y volverme aquí. Bueno, Teresa, eh vamos a ponernos en contacto con más gente y vamos a intentar a seguir un poco el caso para ver cómo va evolucionando. Mira, Miguel, si me permites, sí. yo quisiera agradecer a mi madre que es una persona ya mayor, tiene ochenta y pico de años, y a estos señores de la los vecinos de la casa, Antonio y, y Angelina que los tengo ahí ayudándome y apoyándome en cada momento lo están pasando también mal porque lo estamos viviendo de una manera, como te diría yo los tengo a mi lado, vale sí. son esas, esas tres personas que las tengo ahí apoyándome y ayudándome, mm. las tengo conmigo y no tengo vamos, con todo el gusto del mundo darles mis sinceras gracias eso te honra pero... y a vosotros también por escucharme Teresa, un placer, a ver si te podemos ayudar más hay que tomarse las cosas con tranquilidad no tengáis miedo okay. y vamos a ver poco a poco cómo se desarrolla el tema, te agradezco mucho que nos hayas contado la experiencia Ahora, un beso Buenas grande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 donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Llegan las noticias de las tres, a punto están de llegar los servicios informativos. Hemos de hacer una nueva pausa, pero todavía seguimos. Tenemos una hora nueva, completa, para seguir hablando de misterios. Vamos a ir a hablar de druidas. Uh, iremos hasta México para conocer a unos hombres que vuelan. Hablaremos de la noche de todos los santos, la noche de Samaín para los celtas. Y además tendrán la oportunidad de poder consultar a un avidente. Nuestro teléfono, 900-137-137, por si quieren entrar con ella. Sigue nuestro concurso, hay cinco libros que sorteamos esta noche, vamos a sortear entre toda la gente que nos llame o que mande un e-mail a espaciumblanco.es, ahí esperamos también sus comunicaciones. Unos minutitos y enseguida regresamos. Seguimos aquí en directo en Radio Nacional de España con el Espacio en Blanco. No se vayan.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 las 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, volvemos a llenar con el mundo el misterio eh, las ondas de Radio Nacional de España. Una hora tenemos todavía, una hora en la que queremos que todos ustedes, todos vosotros, seáis los protagonistas. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir, 900-137-137. Sigue el concurso todavía en marcha y, si queréis luego entrar en una sección en el que el tarot os puede dar respuestas, ese es el camino, 900-137-137. Y aún tenemos un tema, un tema que tiene que ver con una noche que estaba muy cercana, una de las noches más mágicas del año. La llaman de Halloween últimamente, aunque tiene otros nombres y otros orígenes. Nosotros esta noche, junto a nuestra invitada, queremos daros, os queremos mostrar los auténticos orígenes de esa noche mágica. Tras esa introducción, lo haremos. palabra halloween literalmente significa víspera de todos los santos aparentemente pues esta celebración macabra y humorística anglosajona estaría vinculada a una fiesta solemne y considerada como de estricta observancia por la iglesia católica el primero de noviembre festividad de todos los santos pero esto no es del todo cierto El verdadero origen de esta fiesta anglosajona es milenario y de variada procedencia. Halloween tiene una raíz céltica y otra romana. Los romanos dedicaban la fiesta denominada Feralia al descanso y la paz de los muertos, haciendo sacrificios y elevando diversas plegarias a sus dioses paganos. Pero con anterioridad, ya los pueblos celtas de Irlanda, Gales, Escocia y norte de Francia celebraban la festividad llamada Samaín, Samaín o lesamón. Se trataba de un festival que ocurría entre finales de octubre y principios de noviembre. Un rito en que se celebraba el final de la temporada de las cosechas y el comienzo del invierno. Los druidas, auténticos sacerdotes o chamanes célticos, creían que en una determinada noche, la del 31 de octubre, las brujas gozaban de mayor vitalidad. A los propios druidas se les concedía el don de adivinar el futuro. Los límites entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos desaparecían completamente. E incluso los fantasmas de los muertos venían del otro mundo a llevarse consigo a los vivos. Por eso, en la noche de Samaín, los druidas preparaban enormes fogatas y hacían conjuros intentando ahuyentar a los malos espíritus. Y la gente dejaba dulces o comida a la puerta de sus casas en la superstición de que los difuntos, a quienes las leyendas les atribuían la autoría de las más crueles atrocidades, se irían contentos y les dejarían en paz. Cuando el cristianismo llega a los pueblos celticos la tradición del Samaín no desaparece, pese a los esfuerzos realizados por la iglesia católica para eliminar supersticiones paganas que pudieran entroncar con el satanismo oculto al diablo. Estos son los orígenes de esta fiesta, pero hay mucho más. Nuestra invitada nos lo cuenta. Ahí está la introducción y nos falta presentar a nuestra invitada Elena Menéndez Alguien que durante muchos años nos ha acompañado al Espacio en Blanco, vieja conocida por nuestros oyentes. Buenas noches Elena, ¿cómo estás? Buenas noches Miguel, muy bien. Un placer que estés aquí de nuevo con nosotros. Igualmente. Eh, decir que eres estudiosa de estos temas hace mucho tiempo y yo decir a nuestros oyentes que cuando Elena nos dice algo hay que ponerse a temblar porque eh, tienes dones desde pequeñita. Sí, bueno, Dones, a mí tampoco me gusta utilizar esa palabra precisamente porque creo que las capacidades eh, las tenemos todos en tanto en cuanto que se pueden desarrollar. Todos tenemos un cerebro y si eso se trabaja perfectamente uno puede llegar a tener esas capacidades o esa percepción. Pero sí, en mi caso, digamos que esto estaba un poco desarrollado desde que era pequeñita y ya podía ver cosas o sentir cosas que a los demás se les escapaban o, o no sabían de dónde y lo curioso es que a lo largo de los años tú has estado trabajando, estudiando nuevas no sé si nuevas técnicas son no técnicas como los ruidas que es lo que vamos a hablar esta noche un poco formándote para que eso que tenías no se fuera, ¿no? Está claro, vamos a ver eh, lo que decimos de las capacidades, pero esto es igual como el niño que nace con la facultad para la música. Eh, ya le ves desde pequeñito que tiene eso pues, desarrollado, pero también es cierto que si no se le educa, no se le cultiva, es posible que ese niño no llegue a desarrollar todo su potencial. Pues esto de, de las capacidades psíquicas, pues sucede un poco lo mismo. Tú puedes tenerlas, pero si luego no estudias si no las trabajas, estarán ahí pero no van a poderse llegar a, a desarrollar en su plenitud en mi caso pues sí llevo muchos años estudiando eh, me gusta continúo estudiando y trató pues la curiosidad, quizás sea eso, el investigar, el ver tratar de ver más allá o qué es a lo que me lleva o por qué existen todas estas cosas y lo curioso, ¿cómo ves las cosas? porque a mí me has dicho de vez en cuando alguna cosa, ¿cómo te vienen? no tienes siempre ese don sino que de vez en cuando momentos aislados, frases exactamente, a ver, no somos, por lo menos yo en mi caso no soy una máquina que me enchufan y dicen, dime, cuéntame, pues a lo mejor en ese momento no me surge nada pero sin buscarlo Hay momentos en los que a mí me pueden llegar visiones, bien puede ser también a veces a través de los sueños, eh, y luego ya, bueno, eh, con los útiles, con los que suelo trabajar bien la bola de cristal, el tarot, pero eso ya es eh, alguien que solicita una consulta, ahí sí es un medio de conexión mmm, que me transmite. Pero sin ningún medio, pues también me sucede esas visiones. Aunque... ...lo hemos comprobado... y ...Iván, bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo con videntes... ...y ese tipo de gente que se anuncia por ahí... Eh, ...respetamos mucho el trabajo que tú haces... ...y que la gente no se tome a broma... ...eso de las cartas o de las bolas de cristal... ...porque cuando uno lo hace bien... ...con seriedad o profundo... ...el tema es muy... ...primero viene de muy antiguo... ...y es mucho más serio de lo que creemos, ¿verdad Elena? Efectivamente, si sí, es que... Mmm, ...vamos a ver esto de, de, de las personas sensitivas... ...con capacidades, esto ha estado a lo largo de toda la historia lo que pasa es que, claro, pues en un momento esto ya se ha convertido en algo que, que todo el mundo ahora prácticamente todo el mundo ve, todo el mundo hace y entonces, pues, claro, el, el desprestigio es mayor, yo, yo lo entiendo Bueno, tú estás con nosotros es como antigua compañera del Espacio en Blanco, tenemos una sección pero, aparte, te dedicas a trabajar con eh, la rama de los druidas? ¿Qué son los druidas? A ver, los druidas eran los sabios dentro del pueblo celta, el druida decían que no tenía tanto poder que hablaba antes que el rey o decían que el rey no hablaba antes que el druida en el druida antes del rey es decir, una persona sabia una persona pues versada en diversas artes ¿no? y que aparte de poder aconsejar porque era el consejero dentro del pueblo celta de practicar también su rito sus ceremonias eh, trabajaba también con plantas realmente lo que iba buscando era el conocerse a sí mismo, es decir, el avanzar el crecer a nivel interior entonces no hay que quedarse solamente con la imagen del druida que vemos en las películas ¿no? en Berlín y todo eso exactamente, ¿no? porque aunque sí dentro de ello hay una, una, una verdad ¿no? de, del tema no es así, es decir, eran personas eh, mucho más allá que una figura de un mago, eran sabios y sobre todo el buscar el conocerse a sí mismo y al otro, por eso la palabra druida procede de la raíz dru, que significa roble que es el árbol más venerado dentro de lo que era el pueblo celta o los druidas, en este caso no significa con eso que el resto de, de árboles no fueran venerados, pero digamos que el roble era su, el, el majestuoso ¿no? para ellos. Entonces, el, para ellos el roble era el hombre, el ser, y lo que trataban era de buscar, de acercarse a él y de poder convertirse en ese gran roble para luego albergar y dar cobijo al resto de seres animalitos y, pues, a la vez también a dar sombra o salvaguardar a las personas. Hemos estado antes hablando de la Iglesia Católica. Eh, durante un tiempo, los druidas eran seres que habían pactado con demonios no eran demasiado gente buena ¿no? desde el punto de vista de la iglesia católica eran claro. demoníacos, hacían prácticas demoníacas o no, no tenía nada que ver no tiene nada que ver eh, lógicamente al druidismo en su momento se les termina primero fueron los romanos, luego ya el cristianismo eh, se trató de eliminar Mm, ...aquello que no conviene, que no gusta o que tiene un poder... ...se trata de anular, pero en ningún caso... ...ni eran prácticas demoníacas ni nada de esto... ...quizás de ahí viene también el, el tema de lo del diablo... ...asociado al dios cernudos... ...que los druidas le, le veneramos... ...y que por su imagen del dios hastao de cuernos y tal... ...se asocia a los aquelarres, la brujería, al, diablo... ...pero que no tiene nada que ver... Eran personas además, eh, insisto, con grandes cono conocimientos eh, y, y con un buen fondo. Lógicamente un druida tampoco hay que confundirle porque a veces dicen no, la figura del druida, el bueno y tal, cuidado, un druida mm, tampoco era tonto en el sentido que si se metían con él también levantaba la espada. Por lo menos para enseñar sus destellos. Eh, has dicho que te incluyes un poco en eso, eres druida. Yo me considero estudiosa del druidismo. Mm, sigue vivo, porque... sigue vivo esa corriente digamos filosófica vamos a ver el druidismo lo que está claro es que el druidismo como que se conoció pues que estamos hablando de hace un montón de tiempo estamos hablando de antes de Cristo y el druidismo en un momento desaparece con la muerte de Bencirgetoris eh, es decir ahí digamos que eh, muere con él Eh, sí, luego transcurren tres o cuatro siglos posteriormente, donde, bueno, pues quedan algunos retazos de druidismo, sobre todo en la parte de, de Irlanda, eh, que se trata de conservar además en los monasterios, pero ya empieza a ser cristianizado. ¿Por qué? Porque también los cristianos veían que podía haber una cierta asociación con ellos, como que tampoco era tan fuerte en aquellos momentos, y bueno, pues como que más o menos se, se, digamos, se absorbe, se ha absorbido. Y ya de lo que, que era aquel druidismo, eso ya no existe. Cierto es que a partir del 1717 nace, aunque a algunos druidas de la actualidad no les guste denominarlo así, es el neodruidismo. El neodruidismo y además es que es bastante obvio porque como sabemos los druidas fue una tradición que no dejó constancia en escritos, ellos pensaban que lo que se dejaba escrito perdía fuerza, por eso la, la, el instruir a un druida eran 20 años, lo que trataban, tenía que desarrollar la mente, recordar versos y un montón entonces claro, pues al no haber una constancia en cuanto a textos ¿cómo podemos decir que aquello que había sigue estando? Entonces a partir, como decíamos del 1717 ¿cómo que se crea la primera rama de neodruidismo por John Toland, bueno, con recopilación de datos, con estudios, que a mí me parece absolutamente respetable porque creo que el conocimiento está todos en los libros. Es que no hay que ir más allá, ni nadie está tocado por la varita de Merlín, ni nadie es nacido de los ancestros ni orígenes de los papiros secretos, ni nada de esto, ¿no? aunque esto está en la actualidad. Y, bueno, pues eh, nace esa rama, luego en el 1781, creo recordar, nace la línea de Huller, de Henry Huller, que también es otro neodruidismo neo con sus formas, mm, y luego, por último, la rama más controvertida, pero que, curiosamente, Miguel, es la que más adeptos tiene, que es la de que Yolo Morgraf, que Yolo Morgraf se lo inventó todo, ¿Sí? se lo inventó todo. Sí. pero lo vendió de forma y manera, bueno, luego le pescaron. Pero el tío era súper creativo, se lo montó y, y, bueno, pues a partir de esas tres líneas luego ya derivan y es lo que llega hasta la actualidad. Curioso. Eh, lo cierto es que los druidas tenían una serie de fiestas sagradas. Sí. Una de ellas, además, coinciden un poco con fiestas también cristianas porque de alguna manera se apropiaron de ellas, ¿no? Sí. Dos noches importantes, la noche de San Juan por un lado y la noche de todos los santos. Sí, y ya más, ¿eh? Ya, Hay más. Pero es cierto que esa noche de todos los santos, ¿cómo lo llaman los druidas? La noche Samhain. No tiene nada por qué llamarse Halloween, que es este invento no, no, americano no. que nos tratan no. de meter a todos en la colonización que están haciendo, ¿no? No, no, y además que no tiene la que ver, aparte que es un desprestigio, porque todas estas películas que han hecho acerca de Halloween, de asesinatos, sangrientas, todo esto, mm. es que es desprestigiar un origen que o desconocen o que por alguna razón lo quieren anular, pero que no tiene nada que ver. Además, eh, Halloween, realmente la palabra sería Hall of es decir, que sería la noche o el tiempo sagrado de aquello que fue cuando colonizaron los ingleses y los irlandeses, llevaron también sus tradiciones. Entonces, a partir de ahí ellos adaptan, cambian, pero que en nada tiene que ver con lo que es el origen de Samhain. Que es la noche o sea, que se, se celebra, que se apropia, como te digo, la iglesia, ¿no? Exactamente. Vamos a llamarle y no Halloween. ¿Qué pasa esa noche? Dicen que el límite que separa los vivos de los muertos es mucho más útil y los muertos pueden hacerse presentes, ¿es cierto? Sí, sí, sí, sí, es cierto. La noche de Samain es la fiesta más importante dentro del calendario octopartil, dentro del calendario céltico druida, es decir, tenemos ocho fiestas cuatro mayores y cuatro menores. Las menores estarían formadas por equinoccios y solsticios y luego las cuatro mayores, la que encabeza es Samhain, porque es para nosotros el principio del año, eh, es decir, cuando comienza el año en Samhain. Para nosotros comienza el año en Samhain. Luego vendría la siguiente que es Imbol en febrero, cada 45 años hay una fiesta, eh, cada perdón, cada 45 días hay una fiesta entre medias de equinoccios y solsticios, ¿no? Pero la de Samhain es la, dijéramos, eh, la más importante en tanto en cuanto porque es ese comienzo de año y además nos da la posibilidad de entrar en contacto con el más allá. Eh, con los antepasados a los cuales también los druidas los veneran muchísimo entonces se corre es lo que se dice eh, en druidismo se denomina el, el sutil velo fino, eh, se corre y existe, no existe espacio ni tiempo, es una noche que no es una noche un tiempo que no es un tiempo y donde tenemos acceso los, mu los muertos al, al reino de los vivos y los vivos al reino de los muertos Eso que dices, eh, parecen palabras, es literal, es decir, ¿se puede llegar a entrar en contacto con ellos? Sí, sí, totalmente, sí. Eh, de hecho, eh, eh, personas que han asistido, mmm, que no están metidos en el druidismo, es decir, simplemente van como invitados, han podido ver sombras, mmm, les han tirado a lo mejor si llevan un gorro del gorro... Mmm, Pero con han... dices eso es porque hacéis rituales, nos vas a explicar sí, ahora sí. esos rituales que haces y a ver si se puede apuntar. Sí. Pero eh, los druidas... ...por lo menos históricamente en esa introducción que hemos puesto... ...hacían grandes hogueras... Sí, ...y sí. daban dulces y ofrendas a los muertos... ...¿se sigue haciendo así? Sí, sí, se sigue haciendo así... ...a ver, el fuego lo que representa es el sol... Eh, ...para nosotros, como decimos, es el final y el principio del año... ...sería el, el astro sol, digamos... ...que está a punto de entrar ya en su momento más de decadencia... ...porque vamos hacia el solsticio de, de invierno... ...y es un poco el, el fuego purificador... ...que a la vez que muere, renace también estaría representado por el dios y la diosa que luego si quieres lo, lo comentamos Y la hoguera, eh, se decía que con ese fuego, mmm, el resto de los celtas tendrían que prender mmm, de esa llama y encender sus hogares. ¿no? Hogar, ¿no? Eh, exactamente. Uh -huh. En cuanto a las ofrendas, eh, de ahí viene también que eh, los cristianos pues, vayan a hacer ofrendas a los cementerios y tal. Realmente el origen, otra vez, es en Samain, donde se ofrecían una serie de elementos, eh, que era eh, el vino, el pan, la sal que se ofrecían a, a los antepasados, guerreros, artesanos y a aquel pueblo ¿no? que nos había precedido y que sin ellos no estaríamos aquí muy breve de pido que seas porque tenemos cientos de llamadas hay un montón de gente que quiere entrar en esa parte para que le leas las cartas y, y en el concurso que tenemos es bueno, dicen que no es bueno ¿no? En, eh, mentar a los muertos, recordarse sedillos ¿es bueno hacerlo esa noche? claro que sí, es que esa es su noche es decir, es el, el, la posibilidad que podemos de, de, de reencontrarnos ¿no? con todos esos orígenes, entonces para nada es malo es, es realizarles una, una celebración ¿no? después de tanto tiempo y, y ese, ese viaje ¿no? de cansancio, por eso el ponerles dulces presentes en la casa porque atraviesan un largo viaje para encontrarse con nosotros y tomar alimento, disfrutar de aquellos placeres que en el pasado mundanamente los, tu, los tuvieron. Y tú, vosotros, organizáis una ceremonia de estas, ¿no? Sí. ¿cuándo? ¿Cuándo? Nosotros la, la celebramos en, como decimos nosotros, nuestra querida Galia, en Galicia. En Galicia. En un lugar con un paisaje maravilloso, en pleno bosque. Tiene, tiene que haber árboles, claro. Oh, sí, robles. Robles. Lógicamente. En un sitio donde no vamos estamos en mitad del bosque, no, no hay presencia, ni hay casas, ni hay nada, con lo cual todavía el marco se torna mucho más apropiado para la situación, Y realizaremos la fiesta el próximo sábado, el sábado alrededor de las nueve de la noche, cuando ya no haya luz, porque en Galicia sabemos que anochece un poquito más tarde, alrededor de las nueve de las 10 de la noche, cuando se haya ido ya la luz, comenzaremos la ceremonia y estaremos toda la noche hasta lo que se denomina cierre de cielo. También como de los druidas eran versados en las estrellas eh, Es un momento en el que el cielo confluye una serie de estrellas Y es el momento del fin de la ceremonia Que puede oscilar entre cuatro y pico de la mañana Cinco y pico, seis aproximadamente Y en, esas, en esos rituales, en esa fiesta que hacéis dices, Es cuando dices que la gente siente es Que siente. a veces es otro mundo, viene y te toca y te sí, tira. sí, sí, sí, incluso pueden recibir mensajes No es la primera vez que dentro de lo que es la asistencia Alguien ha sentido como le susurran al oído Algún mensaje o algo eh, a tener en cuenta o en consideración en el transcurso del año. ¿Hay fuego? ¿Hacéis fuego? Sí, hacemos una hoguera, eh, representando con mucho cuidado, con todas las medidas, porque lógicamente yo entiendo cómo se ha puesto el tema, pero es que por no tener cuidado pasa lo que pasa. Pero nosotros mm, vamos con extintores, vamos, vamos preparados de todo, y tampoco realizamos un hoguerón, es una pequeña hoguera representativa. Me preguntan, es una pregunta que yo, ¿puedo ir cualquiera a esa fiesta? ¿Se pueden apuntar con vosotros para vivir esa fiesta? Sí, siempre y cuando respeten, porque ante todo para nosotros es nuestra creencia, ¿no? Esto lo hacemos porque queremos, porque, mira Miguel, una de las cosas que creo que te lo he comentado, eh, trasladamos una piedra de más de 60 kilos. ¿Una piedra de 60 kilos? ¿Sí? Más de 60 kilos, la llevamos desde Madrid hasta Galicia, ah, es decir, visto. es uno de nuestros elementos para formar el círculo, nuestro nemetón. Y nos la trasladamos. Entonces nosotros lo hacemos porque queremos. Es decir, es un sentimiento. Aquí nos está hablando de algo de lo que se trate un trabajo de, de, de beneficio. Hombre, lógicamente necesitamos que nos aporte una pequeña cantidad porque es mucho, ¿no?, lo que conlleva. Pero que lo hacemos porque queremos y si alguien quiere asistir, que realmente sea por respeto hacia ello porque le guste, pero respetando por encima de todo. Vale, luego vamos a un teléfono. Tomen lápiz y papel si quieren apuntarse a esa experiencia. Eh, dura una noche solamente, la noche, una noche. que es la noche de Samaín, la noche de todos los santos. Exacto. Ahí lo ah. celebraremos y bueno luego aparte recibirán la ofrenda del tejo, que el tejo para los druidas era el, representaba el verdor eterno, siempre está verde, ¿no? entonces es esa ofrenda en señal de que todas las peticiones que hagan sean eternas y duren. Y empieza el año para vosotros. Y empieza el año para nosotros. ¿Y la siguiente fiesta cuándo es? ¿45 días para lo... ¿Otra importante? El, vamos a ver, la siguiente que tenemos que es más, es pequeñita, eh, es el solsticio de, de invierno, que ese será el 21-22, creo, 21-22, no recuerdo ahora exactamente, con el solsticio de, de verano. Y la siguiente, perdón, de invierno, y la siguiente a realizar también de importancia es la fiesta de Invol, que es el 2 de febrero y es la, pues el venerar a la diosa que la diosa ya está aquí y digamos que empiezan los pequeños brotes de la naturaleza de aquello que hemos solicitado en Samay empezamos a ver esos pequeños resultados es decir que siguen tradiciones vivas después de tanto tiempo ¿no? y claro que siguen yo creo que vamos a ver que solo lleva dentro uno, no si uno quiere que algo esté vivo lo tiene que llevar en su interior pero eh, Nosotros lo llevamos y, por otra parte, seguimos estudiando. Yo no tengo ningún problema en decir que yo todo lo que sé lo he traído a través de los libros de bibliografía, en concreto de bibliografía francesa traducida, y que vemos cómo el transcurrido de los años, cómo se ha ido adaptando, lo que se puede ir haciendo y y bueno, y, y abiertos pues a que si nos dicen pues mira, aquí tenemos más información para tratar de aportar a esos antepasados a ese culto que desde mi criterio me parece algo como muy bello y, y además de principios quizás bastante difíciles de seguir en la actualidad porque el amor, el conocimiento y la justicia y la verdad de cara al mundo es difícil, pero nosotros dentro de la medida que podemos lo practicamos, aunque eso nos haya traído muchos problemas Tenemos que terminar esta parte Eh, ¿Y esa noche uno puede estar mucho más cerca de los muertos, verlos, sentirlos, comunicarse con ellos? Sí, sí, sí. Además, también se puede realizar un pequeño rito, digamos, dentro de lo que es la ceremonia de adivinaciones. Eh. En ese momento también era una noche idónea para poder eh, percibir mensajes, como hemos dicho, y poder ver más allá de lo que nos ha, digamos, depara ese futuro. ¿Y no tiene nada que ver con Halloween y esas historias de calabazas? No, no, no, no tiene nada que ver. ¿Que no, los no. americanos nos quieren No, es una vender. ceremonia muy solemne, eh, donde cada media hora recitamos oraciones, eh, tanto para los antepasados como para los dioses y el pueblo celta y, y bueno, pues acompañado de la ofrenda del vino que eso lo repartimos, lo servimos en cuerno, en el Irland Horm como se denomina, y donde luego también participarán en la entrega a, a, a la hoguera no eh, a, a venerar a esos antepasados las ofrendas del miel, la sal, el pan y el vino ¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco Un viaje Hacia otros mundos Elena, no sé si nos va a dar tiempo de irnos a México que tenemos una cosita ahí, pero teléfono de contacto para la gente que quiera compartir con vosotros esa experiencia, cuál puede ser? Mira, el 91 518 Espera, espera despacito, despacito. 91 518 518 73 73 07. Voy a repetirlo. 91 518 73 07. Ahí está la invitación a vivir un auténtico ritual de Samhain, un auténtico ritual Celta, la próxima semana, el próximo eh, sábado, además en Galicia, sí. información en ese teléfono. Gracias, vete preparándote que vamos con, con esa parte de las cartas para nuestros siguiente Rápidamente nos vamos a México. México es un país que también celebra mucho la muerte. Eh, estuvimos ahí, el espacio en blanco tenía como decíamos, la oportunidad de estar en muchos lugares, tomado a pie de de la información a pie del sitio nos están dando los hechos este es un documento, eso no es lo que queremos ofrecerles hoy antes de entrar en esa parte de consultas que enseguida atendemos aquí en el espacio en blanco de hoy aquí estamos frente al Museo antropológico con uno de los hombres pájaros se llama rogelio jiménez y es una de las personas que realizan esos rituales de volar por qué o qué significa eso de los hombres pájaros rogelio más que nada es un ritual al dios de la lluvia para que esté para las cosechas más que nada porque un día hubo un tiempo de sequía y se les ocurrió hacer un ritual que es este de los voladores de papantla y la finalidad la finalidad del ritual es el agua sea de todo esto para llamar al dios cómo se llama el dios de, del agua al dios de la lluvia o al claloc y se hace un poco para hacer que tra lleguen las lluvias no pues sí no, o sea, normalmente se hace cada año en papantla que es en mes de junio que este se hace el festival chana de papantla y sois cuatro personas eh, de, con un determinado significa algo esa ropa que lleváis pues de los cuatro voladores significan los cuatro puntos cardenales, que es agua, tierra, fuego y aire, y cada uno de ellos dan 13 vueltas, multiplicando por cuatro, son 52 vueltas de la semana del año que nosotros representamos. ¿Ya subís a su visa una especie de de de palo de cuántos metros tiene de altura? Pues normalmente es de 18 metros para dar aproximadamente los 13 vueltas de cada uno. ¿Vais enganchados simplemente con cuerdas? Sí, nada más uno va, va amarrado sobre la cintura. Solamente. solamente. Y no tenéis miedo cuando seis arriba. Pues ya estamos acostumbrados más que nada, o sea, más que nada perder el miedo y este y se acostumbra. Tú cuando estabas arriba has empezado a tocar una especie de flauta y a sonar el tambor, eso que es para llamar a los espíritus o para para llamar al dios o para qué es eso. Así es para llamar a, a hacerle este llamar a pedirle perdón al dios de la lluvia, que es este el tambor y la flauta y una varita que este Son el Es el son para este, hacerle el perdón, que son los cuatro puntos cardenales. Ya, y luego os tumbáis eh, boca abajo, atados simplemente por la cintura y comenzáis a dar vueltas. Así es, ya uno empieza a dar vueltas hasta llegar abajo. ¿Y qué es lo que sentís mientras estáis ahí? Porque yo he visto gente que estaba, no sé, en estados especiales, entráis o sentís algo especial. Pues ya ahorita ya nosotros ya no sentimos nada, pero por las primeras veces que hace esto uno, o sea, sí, sí se siente uno. O sea, se siente uno mareado, pero poco a poco te vas acostumbrando y vas perdiendo el miedo más que nada. Ya, eso dices que lo hacéis en junio en patantla Papantla. Todos los meses de junio lo hacéis como una especie de fiesta ritual para invocar al dios del agua. No, solamente son ocho días de festival que se hace en Papantla, que es el Corpus Christi. ...en Papantla, que es el, del 8 de junio al 17 de junio. Sí, ¿Desde cuándo se hace este tipo de, de, de ritual, de invocación? Pues este ritual viene de muchísimos años, más de 500 años... ...antes de la llegada de los españoles empezó, se empezó este ritual. Hay mucha gente que lo haga, y ¿hace falta ser algo especial para hacerlo? Es decir, la gente que lo hace, vosotros, soy gente especial, tenéis que hacer alguna cosa o algo? Pues, más que nada, si uno le gusta la danza este integrarse no es este más que nada no se hace nada ninguna promesa simplemente de que uno le guste y subirse y pues, tener mucho valor más que nada. Si sí, hay que tener mucho valor para hacer de arriba. ¿Tú cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces lo hacéis? Pues este ya hay, yo de hecho ya llevo seis años haciendo este ritual. Sí. Siempre aquí en DF o lo sé hacéis... pues, en diferentes partes, o sea, de hecho pues tenemos este contratos también salimos fuera de méxico y al final llueve cuando hacéis esto el dios del agua hace que llegue la lluvia así es en partes cuando se hace una ceremonia grande como se debe todo lo que es el ritual completo entonces sí sí este sí llueve ¿Cómo es el ritual completo cuéntanos un poco y sois más de cuatro personas los que los que hacen ese ritual completo está de hecho el ritual es de cinco personas que son los cuatro que vuelan y uno que se queda en el centro que es el dios sol y llueve al final. Y llueve al final. ¿Cómo es el ritual completo? Hay que hacer algo más de lo que bishecho, decir, aparte de esa música. El ritual completo es este cuando por primera vez plantas un poste, que se entierra un gallo negro y siete blanquillos, Un litro de aguardiente, 12 flores de, de rosas y este y bailar 24 sones abajo del poste para que el Se le da la ofrenda al poste para que no pase ningún accidente también. Luego no, ya subes y comienzas tú esa, ese vuelo de los hombres pájaros, ¿verdad? Así es, ya luego baila uno abajo, pediéndole perdón al poste, y ya luego uno se sube arriba, y por lo mismo arriba se, se hacen los mismos puntos cardinales ¿Nunca habéis sido un accidente? ¿Nunca te ha pasado nada en ese en ese vuelo? ¿Y las veces que llevas haciéndolo? No, pues primeramente Dios, hemos trabajado bien y este más que nada cuidarse mucho y trabajar con este, ahora sí bien, porque mucha, hay muchos grupos que a veces trabajan con, con alcoholismo, entonces así solamente podrá pasar accidentes, pero mientras uno trabaja normal, no pasa ningún accidente. ¿De cualquier forma tú crees que estáis protegidos por el dios de, de la lluvia cuando hacéis esto? ¿Por algún espíritu, por algún, alguna entidad? Pues sí, más que nada nosotros tenemos un patrón que es el santo San Miguel Arcángel, que es nuestro patrón nosotros. Es esa somos creyentes más que nada. Tenemos nuestras creencias. Rogelio, gracias. Gracias por habonos contado por eso vuelve a nosotros ofrecido. Gracias. Igualmente a ustedes. Estaban los hombres voladores de México eh, Vamos a tomar la costumbre de recoger En los diferentes viajes que hemos ido haciendo Testimonios para poder ofrecérselos aquí Acercar a esos personajes increíbles del mundo ¿Estás preparada Elena? Sí Un montón de llamadas Nos vamos con Paula la primera comunicación Buenas noches Paula Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno pues encantada de poder hablar contigo Nosotros también de qué sé ¿Fecha de nacimiento rápido? Que a ver pasar. el 22 del 6 del 53 ¿Qué querías preguntarle a Elena? Quería preguntarle cómo me puedo ganar la vida Porque... Se me acaban los fondos. Vale. ¿Y de qué manera me puedo ganar la vida? ¿Cómo me puede llegar a mí el dinero? Vale. ¿De dónde llamas? De Madrid. Madrid. Un beso grande. Te contestamos enseguida, Paula. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya tenemos preparada esa consulta para Paula, atenta, ¿cómo podría ganarse la vida? Vaya pregunta. Bueno, eh, en principio la, la situación marca dificultad, que eso ya, ya lo sabe. El triunfo por sí solo, no. Habla de unos pensamientos que puede arrastrar desde hace un par de años, o sea, no es desde el año anterior, en cuanto a tratar de hacer algo de una forma autónoma. Eh, la situación sale que puede ser favorable, pero conviene también que dentro de esa autonomía, como que busque otro camino. El, el que haya ya pensado pero modificado por alguna otra situación y además sale que alguien del entorno familiar o cercano de la amistad puede orientarlo a ayudarle a tomar esa decisión. Curioso lo que sale. María Dolores, buenas noches. Hola, buenas noches ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Bien, contentos de estar aquí Fecha de nacimiento, Manuel Dolores perdón. 20 del 5 del 51 Perdona que vayamos tan deprisa ¿Y qué sí. que tu pregunta? Eh, pues que dejé 63.000 euros y no me han devuelto nada A ver si te van a devolver el dinero Sí ¿De dónde llamas? De Murcia Un beso grande, Mario Dolores Igualmente, gracias Buenas noches ¿Llevarme todo el de dinero a María Dolores? Ponésme a la carita. Pues ya lo siento por María Dolores, pero no. Y además, eh, el tema de tratar de, de orientarse a través, puede ser de un abogado, buscar ayuda en ese terreno, tampoco sale como muy aconsejable, con lo cual la situación dice que no. Lo sentimos, pero bueno, no es determinante que siga no, no, intentando supuesto, lo que habrá claro todos los no, caminos. claro que no, claro, claro. No te desanimes, hay que intentarlo siempre. Maricarmen, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Fecha de nacimiento? El 10 de 5 de 67. ¿Y qué querías preguntar? Eh, quería preguntarle sobre mi actual pareja, a ver cómo me veía ella. Vale. Eh, ¿De dónde llamas? De Bilbao. Bilbao. Vale, pues eh, buenas noches. Gracias por llamarnos. Un beso. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un beso. Vamos a ver cómo ves la pareja de Mari Carmen. Mari Carmen se la ve que está atravesando un periodo, un periodo de soledad, de, de decepción, desilusión y además como que la comunicación entre ellos está un poco cortada. Habla de, de tratar de retomar situaciones y, por otra parte, eh, lo indica como situación de, de, de celos o alguna situación de alguna persona que puede tratar de estar dificultando también la relación como tal. Sin embargo, para el año que viene y hacia final de mayo puede haber ya soluciones o que el tema esté más claro. Nos vamos a hablar con Neria. Buenas noches, Neria. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Fecha de nacimiento? El eh, 25 de marzo de 1977. ¿Y qué quieres preguntar? Pues sobre mi situación laboral y estabilidad económica. Vale, pero no, mira, pues no dormís, estáis siempre despiertos, ¿o qué pasa? ¿Estáis trabajando? <ríe> no, estamos atentos. Bien, ¿de dónde llamas, Nerea? De Santa Cruz de Tenerife. Vale, besitos, mi niña. Muchas gracias. Hasta luego. vosotros, adiós. Vamos a ver cómo tiene Nerea esa situación laboral. Y... Pues tiene cambios, habla de cambios y como que no desespere, que aunque eh, la situación requiere un poco de tiempo, un poco de, de espacio, sí que habla de liberándose de situaciones o preocupaciones en el tema económico y habla de mmm, cambios o perspectivas nuevas, donde sí que es interesante que en el próximo año, es decir, al iniciar el año, trate de ponerse en comunicación porque van a estar más receptivos a lo que ella pueda plantear. Vale. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? 16 de mayo del 41. Estoy muy bien, gracias. Me alegro, ¿qué querías preguntar, Daniel? Eh, futuros, sencillamente futuro. A ver, lo que ve. ¿De dónde llamas, Daniel? ¿Dónde estás? Desde Las Palmas, Gran Las Canaria. Las Palmas también, qué bien. Gracias por escucharnos. Un abrazo fuerte. O, un abrazo. Hasta ahorita. Nuevos mundos espacio en blanco Elena es una fiera, está acostumbrada ya al ritmo que llevamos Es que hemos perdido facultades, hace muchos años que no hacemos esto, ¿verdad Elena? La verdad es que sí ¿eh? Eh, Daniel, ahí va tu respuesta Bueno, pues para Daniel, bien, habla de un año de novedades, de cambios, de acontecimientos y además buen momento para cualquier tipo de viaje o desplazamiento que quiera hacer en el próximo tiempo. Igual que le hablan novedades con respecto a asuntos emocionales, como si pudiera haber sorpresas o hechos gratificantes. Vamos a hablar con María, buenas noches. Hola, buenas noches. Día 19/06/59. El 59, 59 tu pregunta? Y mi pregunta es saber si económicamente voy a poder solucionar los temas que tengo. Vale, ¿dónde llamas, María? ¿Dónde estás? desde madrid, madrid trabajando vale trabajando Sí. bueno trabajo un besito grande gracias por escucharnos un a ti, gracias hasta luego Atenta, María, y para ti la respuesta. A ver, María, tienes que intentar hacer todo lo posible antes de que finalice el año para tratar de resolver mmm, estos inconvenientes. Que sí, supongo que estarás pensando que ya lo estás haciendo y que lo que estás eh, esperando es noticias. Pero intenta buscar otras maneras, otras fórmulas para cerrar o zanjar el asunto antes de que finalice el año. Más que nada porque para el próximo las situaciones no presentan demasiado satisfactorias y los hechos se podrían complicar. ¿Haces una tarea de diez cartas, por lo menos? Y... Sí, de diez, de diez. ¿Y me y todo? Y... Sí, muevo tantas veces como indica el número de la persona por su fecha de nacimiento. Ah, qué curioso. Barcelona, Antonio, buenas noches. Hola, Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantado de oírte de nuevo en, en Radio Nacional. Qué bien, yo también eh, estaré ante aquí. Todo, ¿no? Ante todo, me muchísimo de, de poder hablar contigo, ya que soy un oyente tuyo desde hace muchos años. Te he oído también cuando estabas con... Mm. En, con, en con otros con Luis, sitios. Con Guillermo, sí, sí. con Goma Espuma. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por estar de nuevo en la radio. A vosotros. Dime tu, tu fecha de nacimiento. 14 del 5 del 67. ¿Y qué querías preguntar, Antonio? Pues algo muy curioso que sucedió el otro día en casa, hmm. pues bueno, que cayeron libros sin un motivo aparente. Cayeron sí. libros al suelo. Vale, pues si hay alguna historia extraña, ¿no? Vale, ¿estás trabajando ahora, Antonio, o estás...? No, estaba escuchando la radio en casa. Pues gracias por hacerlo. Un abrazo fuerte. Síguese hay mucho tiempo. Gracias. gracias. Tenemos casi preparada la respuesta para Antonio y la musiquita es para que no se nos duerman en esta noche larga, más larga, más larga que otras veces o más corta, no sé lo que es. Ahí va la respuesta para ti. Mm, bueno, yo no veo que exista ninguna fenomenología extraña en cuanto que haya algo raro. El hecho vendría provocado bien por alguien una situación de tensión o, o, o alguna preocupación y que haya habido este manifiesto, pero vamos, que puede estar tranquilo que no pasa nada. Nos alegramos. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿fecha eh, fecha de nacimiento, Carmen? Sí, 1, eh, ¿Sí? el 12 y el 52. ¿Y qué querías preguntar? Pues quería preguntar si de algún cambio de tipo familiar sí. a, a corto plazo, plazo o a largo plazo y el cambio si es bueno o mm, vale. si va a haber algún cambio de tipo familiar. Perfecto, lo miramos. Muchas gracias, Carmen. Gracias Un besito, Sara. Vamos a ver ese cambio familiar que nos decía Carmen, ¿cómo lo ves? Sí, sí puede haber cambios familiares. A mí me sale para dos personas dentro de lo que es el entorno familiar y donde, eh, en el caso de una de ellas, que es una mujer, eh, también ella va a participar de, de ese cambio o va, o va a formar parte de ello. ¿Tanto se puede ver en las cartas así tan rápido? Sí. M miren, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo, cómo estás? de volver a oír. Gracias. ¿Tiene tu fecha de nacimiento, miren? Sí. Sí, 4 del 10 del 62. 62. ¿Y qué querías preguntar? Pues mira, un proyecto nuevo a nivel de trabajo de laboral trabajo. que quiero desarrollar. Y si no es mucho abusar, un poquito quería preguntar sobre mi hijo, que me tiene un poco preocupada. Su fecha de nacimiento es 6 del 9 del 91. Vamos a tratar de verlo. ¿Dónde estás? ¿A dónde llamas? En Milbao, en Milbao. Milbao perfecto. Pues buenas noches. Se noche. seguimos siguiendo desde aquí. Qué bien, muchas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Un beso, un beso grande, Solita. Mucha prisa, Elena, para tratar de atender las máximas llamadas. Vamos a tener que pedir perdón que teníamos montones de ellas, cientos de ellas. Eh, miren, ahí va tu proyecto de trabajo. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo bien, pero eh, debe de tener un poco de cuidado. Va a estar apoyada por alguien de autoridad y mando, pero por otra parte puede haber otra persona, dos hombres en concreto, que traten de, de dificultarle la situación. Pero al final el resultado es favorable. Además, es un tema que ella viene trabajando desde hace tiempo. En cuanto al tema de su hijo, sí habla de, de un periodo difícil por el cual está atravesando, pero que le deje un poco de margen porque, eh, vamos a ver, le queda un par de añitos todavía, pero verá como que la situación mejora y cambia para él. Nos vamos a hablar con María. Buenas noches, María. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Fecha de nacimiento, María. El 3 del 6 de 66. Sí. ¿Y qué querías preguntar? Pues preguntar por un problema que tengo de trabajo ¿Sí? y, y, pero, y en mi vida personal cómo me irá. Vale, ¿dónde llamas? Canarias, ¿no? De Tenerife. Tenerife, vale. Un besito. Muchas gracias. Un beso. Está María, respuesta para ti ya, ¿trabajo como lo tiene? Trabajo sale un poco deudoso hmm, Habla de intentar ya dominar o controlar una serie de propósitos que tiene pero la dice como que tiene que tener un poco de calma, por otra parte, aunque haya un, mucho agolpamiento de situaciones que le sobrevengan próximamente no es nada que no pueda llegar a resolver o solucionar, por otra parte indica un tiempo de, de recoger o empezar un poco a trabajar lo iniciado en este año. Vamos hasta Hungría Paco está en ruta, buenas noches Paco Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí, ahora hay parado ya Bien, dime mi fecha de nacimiento 7 del 3 del 70, del 70 ¿Qué querías preguntar? Eh, tengo un dilema sentimental Vale, amor, ¿por dónde vamos? Eh, ¿Se nos escucha bien en Hungría? Se escucha perfecto, ahora sí Qué bien, buena ruta, gracias por llamarnos Paco Venga, muchas gracias Todo lo mejor para ti, hasta ahora Intento, Paco, ahí va la respuesta para ti, ese dilema amoroso que tiene. El dilema amoroso, él tiene en su interior la respuesta, sale que debe de dar un paso y que no lo trate de demorar más, porque con esta situación de inseguridad lo que puede hacer es que los hechos se le compliquen y que no salgan las cosas como él espera, por lo cual debe de avanzar y no preocuparse porque a la larga será satisfactorio. Tú sabrás. Manolo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Fecha de nacimiento, vamos a toda prisa. El 22 de 12 55. 55, ¿qué querías preguntar? Bueno, pues yo quería preguntar exclusivamente por la salud. Vale, muchas Mira, Miguel Ángel, ¿me permite 30, 20 segundos? Rápido, rápido, rápido. No, para darte la gracia de que el año 89 lograste reunir en el país de 60.000 personas. Una cosa que yo creo que podía comentarlo un poquito. Yo creo que es el único comunicador de Europa que lo han conseguido. Eso dicen ah, ¿Te ah, acuerdas, o sea, no? Hombre, sí me acuerdo. Una noche mágica ah, a lo mejor. Sí me acuerdo, tremendo aquello. Seguramente vamos a repetir ese programa que hicimos, estamos tratando de recuperarlo... Ya que yo fue increíble. Gracias, un fuerte abrazo. De acuerdo. Hasta luego. ¿Cómo tiene la salud Manolo? El estado de salud lo que habla es una tendencia a la baja y además el estado de ánimo como que no sale especialmente bien. Eh, las cartas le dicen que debe tratar de animarse y que quizás el año que viene se le haga un poco costoso, pero que son hechos de los cuales perfectamente puede remontar porque lo que sí que tiene es mucha voluntad. Así ánimo, ánimo, ánimo. Y la última llamada pidiendo disculpas. Monse, buenas noches. Hola, buenas noches desde Fe... Tarragona. Felicidades claro. por el programa. Muchas gracias. Dime fecha de nacimiento. Eh, 11 de agosto del 54. 11 de agosto del 54. ¿Y la pregunta? Bueno, que tengo un problema de comunicación con un hijo que es... Y es como un misterioso problema, porque no sé de dónde viene, no... Vale, vamos a ver lo que puede ver Elena en las cartas. Muchas gracias, Monsi, un beso grande. A vosotros. Hasta luego. Mientras prepara Elena, ya la tiene preparado atentos, enseguida vamos a ver los resultados de ese concurso, esos cinco libros que estaban en juego, pero ahí va la respuesta para Monse. Sí que sabe que la situación de comunicación está rota o no hay demasiada fluidez cuando en el pasado era una situación de estar muy unidos entre ambos. Lo que sí que refiere las cartas es a alguien que puede estar bajo, digamos, influenciando a tu hijo, tratando de, de dificultar el que vuestra comunicación vaya adelante y que a lo mejor tú estás pensando en una persona pero que no es esa. Habla de alguien que no tienes demasiado claro y que es el autor de que esta situación se esté creando una mala situación. Elena, ha sido como ver a los viejos tiempos. Claro que sí. 20 minutos, 15 llamadas casi, casi tremendo. Si alguien... ¿Te pueden conectar por teléfono también por si quieren consultarte alguna cosa? Sí, también pueden consultar por teléfono. Teléfono, rápido. 9151873... 91518-7307, el teléfono de Elena Menéndez. Gracias por estar en el programa. Nos encantaría esa fiesta si pudiéramos, nos apuntábamos en Galicia la semana que viene. Pero ya hemos estado algunas y seguiremos estando. Muchas gracias. Y que sigas adelante siendo como eres. Gracias, Miguel. Gracias. Y antes de marcharnos, el resultado de esos ganadores de los cinco libros que teníamos. Rosa. Tenemos ya los cinco ganadores. Atención, porque son Daniel de Gran Canaria, Javier Merallo de Madrid, Alfonso Sanz de Madrid también. Álvaro Pérez de Valencia y Juan Carlos Delgado de Álava. Dar las gracias a toda la gente que nos ha llamado, que han sido muchísimos, no hemos podido contarlos. Y bueno, felicidades a los premiados. Y pedir disculpas a esa gente que no podemos atender porque ya es materialmente imposible. Sigan insistiendo, seguiremos aquí en el Radio Nacional de España con muchos más premios para todos. Y nos vamos, como siempre ha sido un placer pasar en este programa especial 3 horas, hasta las 4, eh, las 3 en las Islas Canarias. Volvemos en 6 días, habrá dos nuevas citas del Espacio en Blanco con un montón de temas especiales. Seguramente, si todo sale bien, tendremos aquí en Madrid nuestro estudio, en directo a esa vidente Marilyn Rosner, y le podrán preguntar montones de cosas, eso y otros muchos temas especiales en las siguientes citas del Espacio en Blanco. Disfruten de lo que queda de, de semana, fin de semana, y no olviden la cita, viernes madrugada o sábado, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España, el auténtico mundo del misterio. Hasta entonces, cuídense, nos vemos.